No estoy tan barrenado de cantarla, pero sí que voy a traer una jota para empezar mi intervención. Hola, Tidy Believers. Se preguntó al un otro que es más un otro mes más principio tierra de Barnaos. Una vega más en Radio Topo a 101.8 de FM Zaragozana a voz da sin voz aunque te enterarás das cosas que en veras te importan. Este podcast que lleva la versión radiofónica do blog Tierra de Barrenaos, aunque llevo más de 10 años dando mal en Aragonés y los que me quedan. En esta vida, pero que bien los pulmones, en puedes escucharlo todos los miércoles de 6 a 8 en Radio Topo. Y puedes seguir el blog y el programa radio en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Evox, en top. Aunque puedes probar también los podcasts anteriores y toda la información que quieras en, en la plataforma de podcasting Evox y también, por que sí, en oblog blog en barnao.blogspot.com Pero si te va los rollo vintage y quieres formato papel, lo tienes también en fanzine, un fanzine que hacía con los con la enchaquea de, de los 10 años de vlog de blog y que lo puedes mercar en cara en Nogara. Quedan ya poquets, o sea que ya pues apúrate. Y si te fago y de sentir la aragonés en Radio Topo, pues recuerda que cal, que esta emisora no tenemos subvenciones, no tenemos empresas que se anuncien, nos subvencionamos y nos financiamos a pur de, de los de los diners que metemos todas y todos. Así nas, que somos fan un crowdfunding para poder continuar emitiendo y puedes fincarte en la página web en Radiotopo.org, informarte de todo y sobre todo darnos bella perreta para que podamos continuar charlando en aragonés en esta Esta radio libre. Y si es farta, si es farto de cuñaos, recuerda que has de escuitar Tierra de Barnaos. Bueno, ya sabéis que, que en este programa pregamos de Fer Servir el Aragonés tacharrar de cosas que no sean el Aragonés. También que preba de estar un programa atemporal y que por eso no gozo de Fer Guayrés -es, Noticias. esto puede estar que cambien a venir en temporada. Bueno, pero este por ahora va a estar una mica diferente ya que vamos a charlar y mucho sobre el Aragonés y antimas de cosas bien actuales. Y espero a la vez pues, que todos faiga muy togollo, pero sobre todo que faiga honra a la pervivencia de la nuestra luenga, que es lo que nos mueve a toda la chen que íbamos a participar we, en este programa. de música de fondo vamos a tener a los Víctal Jam con dos de los suyos discos La danza del bosque encantado y El alma en la lluvia unos musicazos que, que bueno que cuento que muitas y muitos de bus atrás pues los habréis visto porque fan una ripa de conciertos no y que te os recomiendo muitismo que sintáis la suya música Pero antes de dar paso a la primera entrevista, pues íbamos a, a meter una canción para que para que sintamos una miqueta de música y bueno pues yo sido una colla que descubrí como tantas atrás en en noviña rock que, que bueno pues que se va a esas cosas a los festivales no ta, ta trobate con, con músicas nuevas y con collas nuevas y que son los ala de mosca y bueno pues voy a meter todo si esta canta que Libertad un temazo y tornamos a escape con, con toda la actualidad de la aragonesa Thank mm -hmm. you. Vemos al otro canto de, de teléfono, a Xavier Jimeno, de, de Seminario Aragonés de Sociolingüística, que, que y una mica, pues, o primer tema, ¿no?, que queríamos charlar en este terreno de Barrenaos, que, que vamos a, a tratar sobre, sobre varios aspectos ¿no? de, del Aragonés. Buen día, Xavi, ¿qué tal? Buen día. Bueno, lo primero de todo, ¿qué y esto de esto de Seminario Aragonés de Sociolingüística? Pues, a ver, y una colla de treballo. Eh, ...de la asociación aragonesa de sociolingüística... Eh, ...a característica principal... es que, bueno, por lo menos en el, en el principio... ...somos todos, eh, sociólogos y sociólogas... ...y hemos estado haciendo colaboraciones con CHEM... ...puntualmente, que no en GERA... ...y, bueno, tenemos una inquietud común... ...nos con conocebanos de otras investigaciones... ...que no tenían cosas que ver con las lenguas... ...pero sí que conocebanos la nuestra afinidad en ese tema... más que más por la socióloga que era en la diáspora en Cataluña, y en 2014 eh, decidimos defendernos eh, como una chiquera con de trabajo y principiar de Treballar en las jornadas de sociología de Aragón. En esas primeras jornadas, que, que antes más las actas, pues ya, ya salió el documento, ¿no? estoy una mica pues pues su nacimiento. ¿Cómo que aquellas primeras jornadas, aquel primer intento? Pues bueno, lo primero que nos costó, bueno, como siempre, fue abrir o campo, ¿no? Porque parece que no, pero ahora ya alguien me ha admitido, digamos, dentro del mundo de sociología, porque nos hemos visibilizado, hemos salido del almario chico, eh, y no se creyera en la necesidad de hacer una mesa de trabajo en las jornadas de sociología, ¿no? Y bueno, pues conseguimos es una mesa de trabajo, participó Chen, no tanto sociólogos, que podrían estar una... ...parte de tres de, de los participantes... ...sino también Chen, que llega haciendo cosas... ...sobre lo social y las lenguas... ...y bueno, pues conseguimos eh, publicar también las actas... ...gracias a la colaboración de Gara de Ediciones... ...Instituto San Fernando Católico... ...y la Universidad de Zaragoza... ...y bueno, pues ya hemos hecho ese primer paso... ¿no? ...digamos que hemos y nos demos a conocer... que era una la intención fundamental desde el principio en esa primera fase digamos de trabajo hasta visibilizar que llevachen eh, antropólogas sociólogas, etcétera etcétera en las lenguas quiso eh, digamos que en cara digamos era una cuestión minoritaria Chen, que no sepa guaire bien, que he esto de la sociolingüística, de qué va. Entonces estos estudios que, que fez y que publicás y tal, que yo lo que nos podemos probar, La que a lo mejor pues no tenga o no tengamos, eh, como yo caso mío, una formación no en, en sociología. Bueno, eh, digamos que nos ocupamos de la parte social de las lenguas, que sea la definición más simple. Pero sobre todo, por, uh, por aclarirlo, nos ocupamos de todo lo que nos siga lingüístico, digamos, de la, de la situación interna de la lengua y que tenga que ver con las relaciones de poder en las diferentes lenguas, eh, las relaciones de poder entre los parlantes de las diferentes lenguas, la situación, digamos, sociodemográfica de, de las propias lenguas, las características pues, que de sexo, edad, nivel de estudios, entre de los parlantes. y a más a más de las políticas lingüísticas en general, porque todo eso no fa que reflejar las ideologías lingüísticas. Las ideologías lingüísticas serían, pues, a consideración que tienen los parlantes de la propia lengua, pero también los parlantes de las otras lenguas sobre las otras lenguas, ¿no? Digamos que, bueno, eh, de todos, ya he conocido que en Aragón ya hay una situación de supremacismo ideológico, de, de, de digamos, de un monolingüismo, Y ese supremacismo pues, y una ideología lingüística. Igual como hay una ideología lingüística considera que la, la lengua propia, la lengua parlada por eh, pues por la gente que se parla catalán o aragonés, no hay una lengua, no hay que hay un dialecto, u que nombre la la oficialidad y un pensamiento propio de mucha quien que lo parla mm. y bueno un, un dos informes que yo creo que más eh, o a lo menos a lo menos más presencia tenido en, en medios y, y tal y eh, el informe el aragonés y lo catalán en la actualidad análisis y censo de población y viviendas de 2011 Anke Charrabaz, una miqueta, bueno, pues que, que nos, tro, nos trovábamos con, con la noticia que salió en Heraldo y en periódico, ¿no?, de, de esos eh, 50.000 fablans de Aragonés, que muchos llegan en Zaragoza y tal. Eh, ¿Cuáles son las conclusiones, una mica, de, de todo ese informe, de, ya de las que han salido en prensa, o anti más, de antiparte, de, de todo lo que ha salido en prensa? Bueno, pues yo pienso que la, la primera noticia, y es que tenemos por fin datos oficiales de un número de parlas declarados, de dos lenguas. Eh, en el caso de catalán existe una encuesta pagada, auspiciada por el gobierno de PSOE-Pardis ese momento que gobernaban juntos y sigue gobernando 12 años la comunidad autónoma. Eh, ni esa encuesta eh digamos se reflejaba, digamos, el grado de conocimiento y de uso o catalán, pero no era una encuesta oficial, ¿vale? Una encuesta oficial en este caso sería eh una encuesta que se hace a toda la población Eh, no solo que a, a, en unos municipios determinados y por un tema en, en concreto. Y con lo cual, lo ideal sería que en lo padrón o en lo censo se refresasen datos eh, No por unos datos, y, y pienso que mm, no por una cuestión de, goberna, de gobernanza política. En 2011, en censo 2011, se decidió por el Instituto Nacional de Estadística hacer una pregunta sobre las lenguas de Aragón. Sería la primera vez que se. nombra las lenguas como tal se no una pregunta de, de carácter estadístico estatal, porque en 1981 se va a feito una pregunta sobre si vuldé charra otra cosa que no sea el castellano, más o menos, ¿no? Y, y en ese caso, pues bueno, ya los no datos que se exhibían de que si la Aragones lo charraban 30.000 personas, en el Alto Aragón, etcétera, etcétera, etcétera. Dice de esa pregunta de 1981 no queda rastro, digamos, ni está ni, ni documental, ni estadístico fiable. Y, sin embargo, esta pregunta, que era la pregunta 3 del de, de cuestionario, eh, tenía mucha significatividad, digamos, ten, era una, una muestra muy fiable y eh, sí que eh, introduciba entre las variables a contestar aragonés, catalán y puntos Ese dato, esa encuesta se dio a conocer, o, sea, o censo se dio a conocer los datos a explotación previa por el Instituto de Aragonés de Estadística en 2014, momento en el cual, pues bueno, surtió la necesidad Justo nosotros comenzábamos también a, a caminar sobre la necesidad de analizarlo. Y, a, y bueno, eh, te voy a cometer una etiqueta sin mala intención, con mucho cariño, porque, digamos que ha existido también una doble huellada sobre, sobre este tema, ¿no? Una huellada, digamos, no científica eh, que ha feito una explotación de una parte de la pregunta y una, y una huellada científica que afecta la explotación de todas esas variables que salen en la... La pregunta. La primer o primer dato que hemos conocido de este censo no ha estado el grupo de trabajo nuestro, ha estado por un autodenominado Observatorio del Aragonés, que no tiene forma jurídica ni tiene un punto de contacto y que no sabemos en qué parte cada una de las personas que puede amanecer vinculada más o menos a este observatorio tiene responsabilidad sobre lo que se ese informe y en ese informe se reflejaba dato erróneo porque en los otros tiempos lo hemos recalculado de que los aragoneses lo cerraban en concreto 54.000 y pico personas y se dio un número de respuestas en Aragón a la pregunta conoce usted alguna lengua propia de Aragón y entre paréntesis Aragones-Catalán las tiene contestó Aragones y otras atrasvarians cheso fabla o lo que fuese en total ya 54.000 en Aragón Pero conocer la existencia de una lengua ni quiere decir saberla la charlar, que era, eh, digamos, lo que venía de baso en la pregunta, eh, ni saber la leer ni escribir. Eh, nosotros sí que hemos feito una recodificación de toda la pregunta y lo que hemos denominado S2, que sería la competencia en hablar, o hablar, escribir, o hablar, escribir y leer, etcétera, todas esas combinaciones posibles, nos daba una cifra, una cifra que ideológicamente veíamos que no coincide con, ideológicamente en el sentido de ideologías lingüísticas, no coincide con los autores de ese informe. primero digamos ahí se ha visto la diferencia entre un análisis digamos con una ideología lingüística eh, de reconstitución de, de la lengua a partir de deseo y, y a pues bueno a una un cuento de un número de respuestas que hay en nuestro caso bueno a lo sí. menos eso ese, ese y se informe y lo trabajo que es feito sobre él no pues dejaba una mica más más claro panorama real de, ah. de la luenga. Eh, porque, como decías, pues no tenía datos datos de, de, de chen y cuento que, que no sé si tampoco, si tenemos unos datos fiables, fiables, no sé cómo ha quedado, cómo, cómo oye la situación ahora mismo de, de los datos que tenemos de verdad, el número de Fablands. Pues bueno, la situación la, la valide ya está toda, eh, la fuente oficial. Igual que vale para saber eh, el número de personas que viven por vivienda, eh, la media de personas por vivienda en Aragón, o otros cálculos que se hacen para las políticas públicas, ahora mismo sabemos las personas que declaran, torna a existir la palabra declarar, porque yo puedo decir que soy católico y no estálo, o decir que charro aragones y no charralo, o decir que eh, charro rumano y no charralo, ¿vale? O sea, la declaración de las personas que dicen... Eh, Parlado aragonés y catalán da una suma que en el caso de catalán coincide con las estimaciones que se han feito con la encuesta de usos lingüísticos en 3000, el año 2003. Pero también otro estudio que llega, no lo he citado, pero bueno, hemos citado la entrada, creo que llega segundo o segundo gran treballo que hemos feito, que sería la encuesta de usos lingüísticos de la francesa en 2014, hasta un convenio entre Generalitat, Campus Iberus, porque el gobierno aragonés negó en ese momento. y el Grupo de Investigación de Sociología del Riesgo, en el cual somos parte del seminario, pues bueno, eh, coinciden, los datos no catalán de catalán de la encuesta de usos lingüísticos coinciden con los de Ocensor, más o menos, ¿no? y las características de la población también. Con lo cual, digamos que Ocensor todavía reafirma más la validez, digamos, estadística Y en el caso del aragonés nos da una cifra que ya muy al, alueñada del imaginario, esta de recomposición de la lengua, a partir de los de las estimaciones que se podían hacer en los años 70 de municipios en los que se parlaba en nuestro caso en lo que sería el Alto Aragón no salen que unos 8000 parlantes de aragoneses y más a más si si paramos cuenta en que lo que hemos denominado porque hemos hecho una nueva propuesta una propuesta que yo pienso que va a estar innovadora en el tema de la zonificación del uso de la lengua que sería siguiendo cuatro propuestas anteriores una que sería la La del anteproyecto de ley de 2001, otra, que sería la, la zona amplia de todo el Alto Aragón. Eh, otra propuesta que sería a partir de, de Omapeo, que fue Artur Quintana en, no, en 1991, sobre los director del aragonés. Otra tercera propuesta, que sería la de la Sociedad Lingüística Aragonesa, que fue una propuesta de Ángel Aragones más vivo y unos municipios en concreto. y pues pues bueno otras considera micro propuestas otras micropropuestas que hemos hecho un dado por más de tipo de, de plegadilla sí etc. bueno pues con esas propuestas somos una nueva propuesta de zonificación de Anse Charra Aragones y de esas mil personas la meta parlan en una gran cantidad de municipios que sería digamos o sur del alto Aragón ...y pues los, las vals más castellanizadas, ¿no?... ...y, sin, y, en, y ahí se echarra aragonés, Aragones... ...o porcentaje de personas que echar Aragones no plegado... ...dos y pico por ciento, menos de tres por ciento... Eh, ...sin embargo, en las zonas que, que pensamos... Que, ...que es de uso más... ...más vital, digamos que el Aragón es más vivo... ...que podrían estar Valde, Anso, Anzó... Eh, eh, todo, Osobrar, eh, Ribagorza. la revelada de Agüero, pues ahí sumando todos esos eh, chiques municipios, la mayoría de ellos no sobrepasa, o más grande puede que no tenga ni dos mil y pico, tres mil parlans, eh, sumando esos municipios suman otros cuatro mil. O sea, la mitad de los parlans vive en un ámbito muy chicorrón, que no tiene conexión intermunicipal, ¿vale? Y además, eso confirma la, lo que el trabajo cualitativo de los lingüistas diría, que sería que hay una lengua de uso familiar, ¿vale? Ya no de uso municipal. y eh, la trameta viven en un territorio muy grande y, y además tienen unas características demográficas muy curiosas ¿no? porque ya echen choven que eh, remane, digamos que Pfizer-Force seguramente de, de mantenerse como parlante aragonés y, si no, y en, la, en la zona de uso más vital pues bueno las características también han estado sorpresivas porque el nivel de estudios es medio alto eh, la no hay una más una, no hay no hay una masculinización como existe en el caso de la población de la resta de la población sí que ya hay un cierto equilibrio con lo cual quiere decir que las mujeres también son muy importantes en el tema de la transmisión del idioma y bueno pues digamos que y, y, y sobre todo que no hay una población avieillada y es cierto que la mayor parte de la población son adultos en, en edad avanzada pero existe digamos una chiqueta esperanza de transmisión eh que nada, que nada. bueno y, y todo este trabajo pues eh, por lo que por lo que ido saliendo no pues lo he también ta, ta muchos puestos de, de las instituciones pues eso pues en, bueno en la universidad que, que muchos no sé si todos esos eh, profesos universitarios ustedes relación con la universidad también lo he levado ta ta justicia ta los partidos políticos Como cómo os han recibido en todos estos datos que les que les proporcionad y qué relaciones tenido con las instituciones y los partidos políticos. Bueno, yo aquí creo que hemos de encertar una cosa, que por ahora la investigación de las como he visto, sobre todo u amateur en un tema social u lingüística, más que más lingüística. Nosotros hemos esto hacer una feina que es muy habitual. en el mundo de la sociología de las ciencias sociales que lle la rendición de cuentas, ¿no? La accountability que dicen los ángulos ¿no? Pues bueno, nosotros lo que hemos feito ha estado asuntarnos con lo que consideramos que llega o texiu que crea las normas y las políticas públicas que influyen en las lenguas para meterles a corriente de cual llega la situación social de las dos lenguas propias de la Aragón. Y en este caso, pues bueno, yo pienso que hemos tenido el encierto de principiar por los grupos políticos de, la, de las Cortes de Aragón, que nos han recibido progresivamente. Ahora mismo tenemos una cita también en septiembre, pero nos hemos entrevistado ya con todas las colegas eh, parlamentarias, con la Justicia de Aragón, pensando en que ya es la primera institución que ofreció un informe eh, fondo de la situación de las lenguas en los años 90, Y también, eh, pues con en el caso del municipio de Zaragoza, porque una de las sorpresas que también queremos comentar, que, que pensamos que puede cambiar las políticas públicas, tú que habría de cambiar las políticas públicas en tal Aragonés, y también, porque no en Catalán, y en la eh, la eh, o grado de urbanización, digamos, de las dos lenguas, ¿no? Eh, en la ciudad de Zaragoza en concreto, eh, tenemos a más de la mitad de que se declaran parlantes de Aragones. una población joven de estudios medios altos y en el caso de Catarán ya hay una fuerte presencia de parlantes de catalán en ámbito como puede estar a Alcañiz al toda las ciudad medias cabecera de comarca alrededor de la Francia pero también la ciudad de Zaragoza ¿no? bueno, por eso mismo nos hemos achuntado con el con Consejo de Zaragoza en este caso con el equipo de, de gobierno y bueno, pues eh, esa faina eh, digamos que es fundamental por una cosa porque dentro de las conclusiones de tanto de O el estudio de censo, como de la encuesta de usos lingüísticos de, lingüísticos, eh, este, de 2014, eh, nos urge, digamos, los resultados a aprender midas urgens en dos sentidos. Ya hemos detectado por primera vegada un número de analfabetos en, en el caso del Aragones y se confirma eh, la presencia del analfabetismo en el caso del catalán, que para nosotros afecta a los derechos civiles. lo cual damos digamos eh, motivos a los partidos políticos para replantearse si se puede sostener eh, en un sistema de pluralismo democrático el analfabetismo dentro de la población local. Y eh, la otra noticia, la otra otro vallo que hemos hecho en en cuestión, digamos, de urgencias de políticas públicas sería cuestión de pérdida de transmisión generacional en las dos lenguas, cada una de una forma. En el caso del aragonés, la sustitución de de o castellano, o sea, la sustitución que yo siendo eh castellano dentro de los entornos familiares se confirmaría con el estudio 2001 de Llera del equipo de Llera, el clampado de equipo de barómetro, que era un estudio que no se había hecho público, que ahora ya Hecha en la web de gobierno de Aragón y que ahí mismo, eh, contemplando los datos de censo y los datos de hielo, se ve como se lleve perdiendo la transmisión generacional. En ocasiones, menos de la mitad de, la, de las familias lo transmiten, lo cual da un número de, de, de, de unidades de familias muy chique, muy chique, dramático. Y en ocasiones catalán se ve como ese fenómeno se lleve no principiando a producir. en los dos extremos de la franja, en el norte, en la Ribagorza y en la parte más en Tau Sur, en la parte de lo que clamamos mezquín eh, bergantes. Pues bueno, animados por eso hemos decidido demandar a los partidos políticos, instituciones públicas, pues como podría Estado de justicia, que nos eh, expliquen qué miras proposan, eh, conociendo esos datos, y que los hemos presentando partido por partido, institución por institución, qué miras proposan para evitar el analfabetismo y la verdad De número de parlantes que las actuales políticas públicas son causantes. Charlando de, de partidos políticos, pues también otro de, de los informes que es Feito, que, que tenéis en, en la web, eh, y un informe sobre el uso de asluengas en la campaña electoral, concreta en la de, en la de 2015, ¿no? que la tenemos relativamente cerqueta. Eh, creyés que los políticos se creen esta la, la importancia que tienen las luengas y, y luego también yo no sé cuento que, que habré trovado pues bella diferencia en, entre no sé si vineva entre las elecciones municipales el empleo de de la luenga en las elecciones municipales y lo que llevas las, las de cortes de aragón digamos hombre eh, este informe que que he por cuatro personas un colaborador de un seminario y tres personas que somos en los seminarios digamos que nos metió sobre la pista de lo importante que son las ideologías lingüísticas. Ahora mismo ya hay partidos políticos que han feito declaraciones, yo pienso que será a un mes o así, diciendo que en Aragón no ya hay parlantes nativos de garra tra lengua que no siga el castellano, como ha estado el caso del Partido Popular, que fan uso de, por ejemplo, el catalán en los actos electorales en la Francia También ya hay casos como Partido Aragones que niegan la unidad de la lengua catalana diciendo que aquí no se charra catalán, sino que es lo que se cerra. Y otra cosa diferente, que por ejemplo, para que te fotos haga una día, fan propaganda en la Francia, en catalán normativo, eh, normativo, por decirlo de bella forma, refiriéndonos al estándar basado en los dialectos de catalán eh, orientales, ¿no? Eh, y no pasen en, en los dialectos eh, occidentales que yo lo que se cerra Aragón, ¿no? O sea, ya hay mucha incoherencia. También es cierto que todos, todos, nuestro programa electoral tenían bella referencia a las lenguas. ¿Qué significa eso? Porque ellos importan. Es el primer paso que dimos para acercarnos a las ideologías lingüísticas. Porque importan más que más, porque ellos lo que determina las actuaciones posteriores. Ahora mismo nosotros lo que hemos estado, bueno, tenemos la entrevista la verdadera de todas, ha estado con con el Partido Popular después de tres solicitudes previas. en la que el Partido Popular ha declarado 10 días antes de esa entrevista que no lleva lenguas presentes en los territorios, lo que castellano, el Partido Popular no niega la existencia de otras lenguas. Lo que ya hay un conflicto y con el cual ya teníamos un consenso mínimo. Y hay una diversidad lingüística. Lo que lo que se niega son o la unidad interna de la lengua en el caso del aragonés, o la unidad interna de la lengua en el caso del catalán. Eso afecta a la denominación, a la diversidad lingüística que implica que si una lengua hay lengua y no una proto lengua medieval o un conjunto de dialectos sin garra continuidad geográfica, que podría pues, estar el caso de lo que se suposa que dice el Partido Popular, que el Aragones, pues no cal regularlo según que es ellos no cal regularlo en el sentido de que no ya hay experiencias de regulación de lenguas que no son lenguas. O sea, pues, digamos que hay una dialéctica Gorrosa, pero que nosotros nos permite eh, analizar cómo se puede, eh, digamos, eh, favorecer unos consensos mínimos... ...porque lo que sí que ya es cierto es que una cosa son los discursos políticos, sobre todo públicos en las Cortes... ...y otra cosa son los discursos privados de los partidos políticos cuando reconocen la unidad de la lengua... Eh, ...o Partido Popular reconoce la unidad de la lengua catalana, tiene un conflicto sobre, hacia, sobre la necesidad de Protechela eh, en Aragón... O, eh, por ejemplo, el Partido Aragón reconoce interna eh, la unidad de la lengua, pero tiene un conflicto con la ciudad de denominación. Cada, cada partido político tiene unos conflictos diferentes. Otros reconocen la unidad de la lengua en todos los casos, pero tiene un conflicto sobre el concepto de oficialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que somos pensando ahora y es trabajar los temas de las ideologías lingüísticas y las políticas públicas, que sería, digamos, una nueva eh, área de trabajo que vamos a meter en marcha en, seguramente. sin por de verano ya, lógicamente, pero que ya estamos trabajando con otras con otras lenguas, eh, que siga sobre todo eh, sobre otras lenguas militares Y bueno, eh otra das, das cosas, pues como he, he comentado ya en en la web, pues he visto este treballo no que fácil sobre sobre las elecciones, eh, pero y es deisado a rienda treballos, ¿no? De, de todo eso que que ciufendo, fendo, eh, lo es, lo he sido pensando en en la vuestra web. que se puede probar la Chen que, que le interese el tema, que, que cosas puede puede y, y qué nivel Calde, quiero decir, ya asequible a cualquiera que, que le interese o, o Cal tener cierto cierto nivel ya de, de estudios. No, a ver, la idea de es que lo que somos tendo es documentos de difusión. Sí que es cierto que de lo que ya hay pensado en la web que son tres textos más que más, uno que es un informe que hay, de lectura general, que sería este informe primero que hacemos sobre el tema de las lenguas en, en las elecciones eh, municipales y autonómicas, tagueras, eh, se si lleve buen leer pensamos, y lo que mete lo que falla es una replega, una replega y una síntesis una de cuáles son las ideologías lingüísticas presentes en esas elecciones. Eh, los otros dos textos, eh, o primero que lleve un resumen, ...de la encuesta de uso lingüístico de la Franja de 2014... ...digamos que da datos sociodemográficos generales... ...de cómo y la población que habla catalán... ...y qué piensan sobre su lengua lengua, también es fácil de leer... ...y el otro texto llega al lo mejor más, claro, son ciento y pico páginas... ...a pesar de que hemos mirado, de eh, acortarlo todo lo que hemos puesto... ...pero que fue una, una primer parte de un estudio muy sistemático... ...que estamos haciendo de docenso... pero que también eh, pensamos que de buen leer porque lo que somos ya, eh, a más de dar las tablas, dar a suyas interpretaciones correspondientes, ¿no? que se siempre facilita. Y ya te, por eso sabemos, somos capaces de decir que ya hay eh, temas tan importantes como el analfabetismo, eh, una pérdida de transmisión internacional, que son claus ahora mismo. ¿no? Y leyendo eh, las políticas públicas, cualquier lector de los informes puede decir, bueno, pues con las políticas públicas actuales esto se puede... se puede afrontar, uno se puede afrontar. Nosotros pensamos, y tenemos esa hipótesis previa para el trabajo para los próximos meses, que con estas políticas públicas en las que las lenguas no gozan de los mismos delitos civiles que el castellano, pues seguramente será muy difícil. Pero bueno, ya te os digo que son de fácil leyes. También hacemos referencias a, a, a investigaciones de otros, de otros investigadores de otras ciencias sociales relacionadas con las lenguas. Somos en contacto con las lenguas de penínsulas y del sur de Francia participamos que eso también sale en un blog en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía sobre nuevos parlantes de lenguas minoritarias digamos Chunta Vachín de Galicia País Vasco y Valencia y nosotros o caso Cataluña tiene otro proyecto diferenciado pero colaboramos con lo cual pudimos a poder presentar a a investigar sobre por qué ya hay ese gran número de parlantes, eh, especialmente en Alagones, en, en el caso de la ciudad, y un tema que nos parece muy interesante y que no he definido en cara en las políticas públicas ni siquiera en el debate, aunque ya he a eficacia. Y eh, así nos ya pues, de las cosas eh, que somos, somos replegando, queremos hacer un archivo... de todo lo que se ha publicado en temas de sociolingüística en Aragón que ya más que no pareis porque se ha publicado mucho sobre todo en los años muy tantos y noventa lo que es que bueno somos en una época de rastreo bueno pues pues muy interesante todo el trabajo que estás haciendo y bueno pues espero que continúes mucho tiempo que nos continúes aportando todos esos datos Y, y bueno, pues que la, la difusión que es haciendo que yo creo que hoy es muy importante, pues que plegue a, a talchen y sobre todo pues a, a las responsables y los responsables, ¿no?, de, de eso, de guarenciar los ritos lingüísticos de, la, de las dos comunidades de usuarios, ¿no?, de, de Catalán y de, y de Aragones en este caso. No sé si tienes bella coseta más que comentarnos, Xavi. Pues bueno, pues que muchas gracias, que, me, que somos siempre, bueno, que a, a vegadas no plegamos a difundir cosas y que estos espacios, pues bueno… Los países super interesantes porque, entre otras cosas, eh, se pueden descargar también los podcasts de la radio y tal, y que siempre que tengas interés en, o dudas sobre cosas, cuestiones relacionadas con, con la parte social de las lenguas, pues queremos estar ahí, súper interesados en colaborar. Pues muchas más gracias y ya sabéis que cuan queráis, aquí tenéis Tierra de Barrenaos y Radio Topo a la vuestra disposición. Hemos charlado con Xavi Jimeno, de Seminario Aragonés de Sociolingüística. Eh, Ahora nos metemos una, una canta de Alide Sanz, de Atra otra Mesacha, que también fa servir la soya luenga, también muy minorizada, que es el occitano, de, concretamente de la Val Y con Soju, de de Sanz, nos despedimos de Xavi Jimeno. Buena tarde, Xavi. Buena tarde y gracias. Que vaya muy bueno. Y con, esa, con este soju de Ali de Sanz descansamos un ratito y tornamos a escape Que vaya muy bueno. Creí que ya ja más hace tiempo que acabo de ver en estos timones, eh, como tú, la vida te pasa y todo Sojo, sojo, sojo. Pensi que ja massa temps que més a baixar de tu un baixet era portant-ho d'auris encara que digas paraules clau. Sojo, sojo. Έχαμας θα τέμσκων, φαντάσκι δεν ιέδενετε, αρακριδι περνούν. Μες τουφίδα, μες λερμές δεν αρι. Εικαμες τουφίδα, μες λερμές δεν αρι. Δαμες λερμές, δαμες λερμές δεν Os pensasé que é mais fácil dizer um não sem lembrar de ter a dignidade. Acordar de se te tu podes até conhecer que és de cor é embarrado e ignorado. Sem poder o que és que vida se alguém te cano mais cá. Imagine que torna a começar. Yeah. Yeah, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, la lingüística aragonesa e el estudio de filología aragonesa, dos de las asociaciones que acordemos de participar en lo proceso principiado por la Dirección General de Política Lingüística, ta que uns expertos independents fesen un dictamen sobre la norma gráfica del aragonés, queremos fer conoixer a la opinión pública que de garra manera podemos aceptar o dictamen conteniu en la resolución de 16 de mayo de 2017, do Director General de Política Lingüística, porque se da publicidad al aspecto básico da representación gráfica da en aragonesa. Y manifestar a nuestra absoluta disconformidad tanto con la manera de elevar o para la Dirección General de Política Lingüística como con lo dictamen que se nos presenta como resultado mismo y que ni faremos servir ni consellaremos el empleo de esa norma. Sin necesidad de entrar a valorar los sentido de cada uno de los 14 criterios establecidos, la pobreza de dictamen nos parece indignante, así nas como una falta de respeto a la luenga y a los suyos fablans, pues se prueba de hacer una norma gráfica un poco más de una pachina. Los sistemas de descrito die pobre, incoherente falto de rigor, produce inseguridad y ni siquiera se basa en un marco teórico que pueda servir como referente a resolver los cientos de aspectos que quedan indefinidos. En el proceso de Triga de los expertos había una foscora absoluta de demanda de GPL, lo menos en lo tocan a las asociaciones que firman este comunicado. No se informó sobre qué lingüistas se van vetados, por lo que estos se relegados sin dar la posibilidad de proponer neatros o reasignar las puntuaciones considerando los vetos. Se nos trasladó lo resultado de Triga con indicación de puntuación de tres lingüistas Trigaos, pero sin información sobre las puntuaciones otorgadas por cada asociación. No más a la fin, después de muchas demandas, se nos presentó un cuadrán con esa información. Aunque tal a nuestra sorpresa, la puntuación de dos de los tres expertos trigados había cambiado respecto a la que nos habían comunicado el día antes. Más ni menos, todas las protestas formuladas sobre el proceso han caído en saco roto. En una contina fugida en Tadebán, demande la dirección general. De después de presentar el informe provisional, que a lo menos desembolicaba y simplificaba cada una de las decisiones presas, presentemos unas alegaciones tanto a las trazas de desenrollarse el proceso como a la contenido o dictamen provisional que no nos han dado respuesta. la resolución le va calendarizado del 16 de mayo, 43 días antes de suya publicación en el BOA, lo decirgüito de junio, sin que se nos haya comunicado a las partes ni la respuesta a las alegaciones ni los motivos por los que se ha retrasado todo ese tiempo la suya publicación, ni por qué no se ha comunicado antes estas partes y lo hemos habido de conocer por la suya publicación en el BOA, aunque se nos menciona sin haber dado consentimiento taisho. anexo de resolución no le va la firma a los tres lingüistas encargados de hacerlo el dictamen y no queda claro a la vez que es lo responsable de la redacción de este texto continuando con la foscor no se nos ha presentado ni un solo documento original firmado por los tres ponentes por lo que tenemos serias dudas de que lo treballo de los expertos haya estado feito realmente conchunta Principiemos este proceso con la esperanza de trobar una solución consensuada a los desacuerdos existentes cuanto a la grafía del aragonés. Estos tienen lo suyo origen en los refus de los fablans a lo sistema gráfico de las normas gráficas del aragonés, con el Xiu como grafía de 87, un sistema fonologista, alejado de todo de la tradición gráfica del aragonés. Más ni menos, lo proceso se ha desenrollado con, un, con el evidente propósito de consolidar una versión Xiu de la grafía de 87, y arramplar con todas las propuestas de las otras dos, proposando la causa do conflicto como la suya solución. Sentimos que nos ha feito burro falso quien ha liderado este proceso, que se nos prometió que sería transparente. Queremos queremos manifestar a la vez la total pérdida de confianza en lo director general de política lingüística. Asinas mesmo, alertamos al gobierno de Aragón de que esta actuación y vilatra traya anunciada Tiene como fin consolidar la norma gráfica de Bandita, con el cambio Chiquet y lo modelo del lunga artificioso de la fabla, que se ha refusado por la mayoría de fablans nativos y no nativos. Será la suya responsabilidad histórica si esa penible consolidación institucional se produce. Le hacemos saber que nos oposaremos con las nuestras humildes fuerzas a que isso ocurra y continuaremos treballando por lo futuro da Lleóndar con a la misma y de servicio a los húos fablans y a todos los amans do patrimonio lingüístico aragonés. Como cuento que muitas e moitos de la chen que nos ascuitá Eh, reconoció este allí un texto, un comunicado que fácil publica la SLA y la EFA, la Sociedad Lingüística Aragonesa y el Estudio de Filología Aragonés fa bien poqué fa bella semaneta en respuesta a, a la propuesta gráfica que se publicó en el Boletín Oficial de Aragón en, a la fin de, de junio, 28 de junio. ¿Por qué esta respuesta? Eh, tanto para los que hemos refirmado esta respuesta como para la Chen Que, que no la entendió o que mesmo se ha carrañado por, por haber sentido estas palabras, eh, queremos charrar con, con dos representantes de, de cada una de estas asociaciones para que nos expliquen una miqueta que y lo que ha pasado, para pa que podamos escuchar los suyos motivos y entender una miqueta más todo este conflicto. A escape, tornamos y charramos con Es. Thank you. Vamos y ya ta tachar nos dice comunicado que hemos que hemos estado leyendo. Eh, vamos a a charlar con dos de los de las personas que pertenecen a la entidad que, que lo han firmado, Aifa y a SLA. Y en este caso pues tenemos a la trocan todo teléfono a Juan Pablo Martínez del estudio de filología aragonesa. Buen buen día, buena tarde, Juan Pablo. Hola, buena tarde Carlos. Bueno, yo creo que lo, lo primero que calce era una mica de, de historia, ¿no? De cómo principió este, este proceso que, que ha rematado, bueno, pues con, con la publicación de esa propuesta gráfica en el boletín oficial de Aragón y con lo comunicado que ha que firmado estas dos asociaciones pues refusando esta, esta propuesta. ¿Cómo principió todo esto? Bueno, pues esto en principio en tapar de febrero de, del año pasado. Eh, con oficialmente con un correo postal a las asociaciones que bueno, nos hizo una propuesta formal de codificación gráfica del aragonés, pues EFA, SLA, Consejo de la Fala Aragonesa. Eh, bueno, ya los días de antes sí que se va comentado bella cosa, así que, bueno, se salido por los grupos de WhatsApp, eh, ya se había ganado bella cosa de las intenciones de la Dirección de Política Lingüística y, bueno, pues lo que es y de, de que... ...que, pues bueno, se iba a iniciar un proceso... ...en tal a superación del conflicto gráfico del Aragonés... Eh, ...pues, eh, haciendo pues, una comisión de, de lingüistas expertos en codificación... Eh, ...pues bueno, que, que puede ser, que estás, eh, digamos... Con, ...con el acuerdo de las asociaciones... ...pues para poder eh, hacer este proceso... Eh, ...y bueno, pues la verdad que en general... Eh, ...pues se dio mm, bien acullida... Eh, ...pues bueno, pues, parte de, por parte de muchas personas... porque pues bueno, era un, digamos un paso ilusional, ¿no? Pa pensando que podría estar una solución para despozar eh, el conflicto, ¿no? Para participar a trabajar juntos de debía de traza. ¿Qué, ¿Qué esperabas de, de ese proceso en, en esos primeros momentos? U, u, bueno, Udin, pues? Sí, pues eh, bueno, ya digo, digamos, igual lo más importante era Eh, ...tener como un foro para poder, en principio, a desbozar este conflicto... ...y a juntos de bella manera... ...yo diría que, la, bueno, yo personalmente pensaba que... Eh, ...podría estar la oportunidad para pa tener un en marco de trabajo conjunto... ...de las tres asociaciones, de villanos eh, más, eh, digamos, las caras... ...asentados en una mesa, mirando de fe bella cosa en común... ...y, y bueno, y de frito. mi opinión y también de ver otras personas y que mismo antes de haber eh, principiado a charlar dos expertos pues eh, se habría de haber feito pues, bueno aproveitando un poco esta impetita inicial eh, haber feito un esfuerzo de pues de, de negociación entre las partes igual se podría se podría haber pegado a a acuerdos de bueno pues qué, qué puede estar aceptable por cada parte que no eh, de manera que otro de dos expertos pues podría, podría estar eh, focalizado en en los aspectos concretos eh, bueno y, igual y ese marco y ese marco podría haber estado pues también lo embrión de pues de lo que podría estar la, la autoría normativa o de o, pues bueno pues eh, todo el proceso de, de certificación de niveles etcétera bueno eso eso en cuanto a cuanto a, eh, a lo que podría estar la eh, el, el inicio digamos de este de este proceso eh, pero bueno como resultado sí que lo que esperábamos era pues eh, pues bueno una una grafía eh, coherente que podría no bueno, probablemente no coincidía con ninguna de, de las tres, pero eh, sobre todo que podría estar aceptable por las tres partes y sobre todo por los parlados, que ya la fin eh, que han de hacer suya para que esta grafía se convierta en una norma. bueno una una de las cosas que, que he denunciado en este en este comunicado y, y bueno pues eh, que lo va de, diciendo eh, las dos asociaciones lo, lo he dicho en, en bella ocasión y el oscurantismo o la falta de transparencia que había view o que había que, que vio en la, en la triga y en lo treballo que hay, que han tenido los expertos ¿Qué ha pasado exactamente con, con estos tres expertos cual, ¿Qué pasó con, con la suya Triga y cómo se convestió la selección y cuál ha estado suyo papel real en, en lo proceso de esta propuesta gráfica? Uh -huh. Pues eh, claro, por esta manera, estas trazas foscas en, en que se ha elevado el proceso, pues claro, mucho no sabemos de cómo se han feito las cosas, ¿no? Así que, en, eh, bueno, ya desde los primeros correos ya se charlaba de que cada asociación propondría cinco expertos y se faría una comisión de, de tres, ¿no? Eh, de hecho en el acuerdo de mínimos eh, que la ciencia aceptó eh, se charraba que si eh, el experto y era proposado por las tres asociaciones pues bueno ya pasaría a ser parte de esa de esa comisión y si no se faría un proceso de baremación eh, objetiva pues eh, de la misma manera que se fa pues para el acceso a cargos académicos eh, pues bueno pues, eh, digamos la baremación de, de dos méritos de cada de cada eh, experto proposado. Eh, a la fin eso en realidad, eh, acabó convirtiéndose en una votación tipo Eurovisión. Eh, pues cada, eh, digamos, cada asociación eh, propuso cinco miembros, a la fin sí que yo, yo veía coincidencia, con lo cual en quedó eh, trece, trece diferentes, y bueno, antes de pasar a, a esa variación, que a la fin es de una votación, eh, y había un proceso de vetos. En el estudio de filosofía aragonesa, pues bueno, se consideró, ...que todos los lingüistas eh, que se puedan proposar y se propusieron... Eh, pues, ...podrían hacer esa faena eh, en condiciones... ...y no se vetó a ninguno... ...pero bueno, por ejemplo, de los cinco miembros que propuso EFA... ...tres estían eh, vetados por, por otras asociaciones... ...la cuestión ya es que, claro, los lingüistas vetados... Eh, ...tampoco no se... Eh, ...bueno, ni sabíamos abebanos ...ni se dio la posibilidad de que los lingüistas vetados... Eh, ...estasen cambiados por otros... ...que pueden ser no estar vetados... Y, eh, mismo a la hora de esta votación, eh, pues bueno, como, pues, claro, las asociaciones que vetón, pues habrían que, que eran betados, pero los que no vetemos a ninguno, pues no sabébanos eh, que era vetados, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, pues que a la hora de puntuar se puntuaba los cinco lingüistas propuestos por cada asociación, pues con las puntuaciones más altas, de 13 a 9, y los otros, pues de 1 a 8. Pero que como que no sabíamos que los lingüistas eran vetados, pues, pues claro, eso no se puede. Dar. Eh, digamos no todos votemos con la misma información ni con la misma eh, digamos a la hora de ordenar pues no tenía sentido eh, pues, bueno, dar puntos a un, a un lingüista que a beta y por tanto no puede salir de la traza, no o sea, esa información no la tenemos todos por igual y bueno una de las maneras una de las cosas foscas que pasó porque pues bueno toda la información se dio a la fin y después de pedir muchas de pedir las muchas eh, bueno qué pasó pues eh, A la fin se envió un correo de, por parte de la Dirección General de Política Lingüística eh, con tres nombres y tres puntuaciones, que eran los trigaos. Eh, pues bueno, se demandó información de todas las puntuaciones para saber pues cómo se va pasado el eh, proceso, que, que, cómo van estado pues bueno, comprobar que ya era todo correcto. Y bueno, el eh, después de mucho insistir, se envió un correo con una Excel con todas las puntuaciones y resulta que el resultado final, dos de las tres puntuaciones eran diferentes. Y, bueno, pues como te puedes imaginar... y pues eso no adullaba en cosa a reconstruir esa confianza perdida ¿no? que, que teníamos en, en el proceso y mismo en la persona de director general de política lingüística. Bueno, y en febrero todos pasan ya un, un borrador de, de esta grafía, esta propuesta gráfica que no coincide 100% con Odeboa, pero bueno, que muy muy parecido ¿no? ¿Cómo recibís este borrador? La cosa y que, claro, este informe provisional eh, resulta que, claro, lo recibimos como asociación o lo reciben dos representantes de cada asociación, eh, pues, bueno, dos horas antes que de una presentación Urbi et Orbi, eh, que se fue eh, pues en, la, en la Biblioteca de Aragón, en la cual y acude uno, dos, tres miembros de, de ese comité de expertos, Ramón de Andrés, y lo presentaba pues, a todas las asociaciones de la Aragonés o a todas las personas que, que pasasen, ¿no? Eh, lo cual, pues, en principio, ya era raro si se trataba de un dictamen provisional, ¿no? Un dictamen que, en el cual, digamos, las asociaciones pudiesen eh, tener un papel para mejorarlo, ¿no? Lo normal es estado eh, pues haber feito primero esa, esa presentación a las asociaciones y pues ya de los procesos eh, que calese, pues haberlo presentado y esta seria cosa definitiva. Y, bueno, pues eh, la recepción pues, en, en el estudio de filoche de Aragonesa, en, en, en poco el, todo el entorno que... que vemos pues estio como una gran decepción y una gran oportunidad perdida para tener una grafía que, que, que fuese aceptable eh, claro tomamos un, un informe que desde la introducción ya eh, a lo propio texto de informe eh, asocia el aragonés moderno a, a toda la producción que se ha feito en grafía 87 y lo planteamiento yé eh, punto de punta a cabo de una reforma ...esas normas gráficas, como pues, la forma de plantearlo, ¿no? Cuando se mantiene una cosa, se dice que se mantiene. Cuando hay una cosa que cambia respecto a la grafía 87... ...pues se dice que se justifica lo suyo cambio, ¿no? La necesidad de lo suyo cambio. Por tanto, pues, eh, que lo resulta y ...la grafía de 87 en versión desviallada, ¿no? Eh, claro, resulta que si la grafía que creemos que ha estado... ...la fuente de este conflicto, la no aceptación de esa grafía... ...por parte... ...de la comunidad de ...ha estado la, la fuente de conflicto... ...pues bueno, una reforma de esa grafía... ...no puede estar la, la suya solución, ¿no?... Como, ...como se nos proposa... ...y un documento que pues no tiene... Um, ...garra marco teórico... ...ni unos principios que, que ritan esa grafía... ...y claro, como que en realidad no hay... ...que un embrión de grafía... ...pues todas las cosas que quedan sin definir... ...en realidad quedan sin definir... ...porque los mismos criterios... ...o los mismos principios que en el caso... ...se, se van a servir para justificar una, una triga... Eh, gráfica eh, en otros que se podrían servir se refusan. Por tanto, no existe eh, una coherencia interna que podría permitir, por ejemplo, lo suyo empleo más allá ¿no? y de, de, de lo que se presenta en el propio informe provisional. Y, bueno, y lo más preocupante es que eh, revela un desconocimiento de, eh, importante de la UENGA. Encuentrarán, por ejemplo, de las variedades o de las pronuncias o pues, en, en toda la parte de cultismos Eh, pues bueno eh, revelan un gran desconocimiento tal venga bueno, en total creyemos que la calidad científica y, el, y el todo pobre bueno yo al vas ya respondió a, a lo que te a lo que te iba a preguntar de cuáles son los problemas no de, de esta grafía ¿por qué refusad esta esta grafía sí pues eh, claro una grafía eh, a la fin para que pueda estar una norma ha de estar aceptable para los para los poblados ¿no? Y, Los mismos problemas que tenía la grafía W87 los tiene ahora esta, pero además con eh, con un problema de, de, de la suya incoherencia interna. Eh, y, y bueno, pues, eh, caímos a pensar que como Asociación de Estudio de Alvenga Luenga eh, no podemos recomendar una eh, grafía que consideremos afuncional y, y, bueno, y que, que creemos que los mismos problemas que van levada o fracaso la grafía W87 pues, eh, pues se nos presenten ahora como. La solución. ¿no? Bueno, esto se publicó en junio. Chuño, FAPOKE, eh, respondí con, con este comunicado, FA en cara, en cara menos, ¿no? Eh, ¿Tornaba a charlar con la Dirección General de Política Lingüística? Pues eh, no, no, eh, por garra aparte no he habido eh, garra contacto más y lo que es curioso, claro, más que que no hayamos charlado bien, impuestos, ya que no se se ha charlado antes, porque la orden que se publica en OBOA era firmada el 16 de mayo, ¿se so oye? 43 días antes de la suya publicación en Oboa. Y la publicación de Oboa nos nos enteramos eh, bellas horas antes. ¿eh? un correo electrónico, bellas horas antes de la publicación, nos enteramos que va a haber esa publicación sin haber tenido, bueno, nos hemos dicho eh, que, claro, como respuesta a este informe provisional, eh, los estudios de filología aragonesa y las otras asociaciones, pues eh, hacíamos unos documentos de alegaciones que, pues bueno, de dar que esperábamos una respuesta fundamentada a todas esas alegaciones que nos ha producido, no solo nos ha producido, sino que no ha existido tampoco un documento definitivo y lo único que ha micee 43 días después de haber estado firmada esa orden, una orden en la cual se da publicidad a determinados criterios que son un extracto de un extracto pues sin ejemplo, sin justificación, sin bueno, ...buena parte de, de lo que se decía eh, ...de o borrador que se presentó en febrero... Una, ...un extracto que además no lleva... ...ni las firmas de los lingüistas... ...ni a la vez pues... ...un, un extracto que no se sabe... ...qué feito con qué criterio... Y, ...y bueno pues seguimos aguardando... ...en realidad seguimos aguardando... ...a, a la respuesta de las delegaciones. Creyed que, que puede estar viable... ...una grafía sin el emparo de, de una parte... ...pues tan tan importante como... ...ye SLA y otras asociaciones... De, ...de un movimiento en defensa de la Luenga. Y, y, claro, y también de una parte a lo menos importante, esto nunca, nunca no tenemos datos exactos ¿no? de los fablans nativos. No sé si, si creyes que, que tienen el futuro o bella viabilidad. Lo que lleva claro y que a ver, lo que se pretendeba que era la grafía, la grafía, la que superase ese conflicto gráfico del Aragonés porque sería aceptada por casi todas las partes, etcétera, y yo no hay esta grafía. Eh dos das, ...tres asociaciones que participó en este proceso... ...ya han dicho que, eh, que... ...que refusan de hacerla servir y de recomendarla... ...y la tercera pues... Eh, ahora ...hemos de aguardar a Villar la, la suya decisión... Eh, ...claro, eso no... no eh, ...o va a pensar que, que, que pueda estar la, la gracia aceptada por todos... Eh, ...en cuanto a los parladores de las zonas... ...que lo tienen como luenga tradicional... Eh, ...pues bueno, yo lo que he puesto a charlar... ...y es que pues la veían como una... Eh, pues, ...una continuación de la, de la grafía 87... ...y, y bueno, pues eh, la mayor parte también la refusan... ...sí que se trova a Chen ...que ya por la propia cáncera de todos estos tiempos... ...que si unas grafías, que si otras... ...pues bueno, pues podrían eh, estar más cercanas... ...digamos, a, a aceptar una grafía cual siquiera... Eh, ...digamos, en no, no tanto por la suya calidad... ...sino pues por, porque fuese la, la de consenso... ...pero torno a decir... Eh, no se puede clamar de consenso a una grafía pues eh, aun las personas que se tenían que meter de acuerdo aun las asociaciones que se de, van de meter de acuerdo eh, pues no, eh, no la aceptan ¿no? Eh, para yo en todo caso la, la Dirección General de Política Lingüística ya ha renunciado a, a eso, ¿no? a, a, a considerarla una grafía de consenso, lo que sí que ahora tiene y una grafía pues para poder hacer la página web, para poder hacer las cosas que eh, que necesite, pues digamos que en este momento Yé la grafía de la Dirección Nacional de Política Lingüística. Pero más dicho, pues, eh, a mi opinión, ye que, que lo recorrido de esta grafía eh, y he Bueno, como cada vegada que, que Belún fa un comunicado o, o da una opinión, o tal, sobre todo en esto de, del Aragonés, pues vía viu críticas, mientras estos días a lo vuestro comunicado, ¿cómo responderías a, a esas críticas que se te han feito estos días? Bueno, hemos puesto la hierbe crítica, también... refirmes, no en red social también eh, eh, pues de personas que, que nos lo han comunicado eh, y bueno mmm, podemos distinguir diferentes eh, menos de críticas, no las críticas de las personas que nos pueden criticar hagamos lo que hagamos, pues bueno esas pues tienen menos valor porque, eh, porque bueno probablemente se nos feito lo que lo que lo que se nos feito, eh, pues nos han criticado, pero bueno sí que sí que veo que muchas críticas existe un componente de tristeza, de desilusión y ya yo la comparto de tot y también creo que la mayor parte de los miembros de Efa comparten. Y es que en realidad, claro, esta desilusión ya directamente en proporcional a la desilusión que tenemos nosotros en el proceso. En mi caso pues puedo decir que ya muy gran y por eso la vamos, o sea, soy de acuerdo de tot con todos los mensajes de tristeza y desilusión. Eh Pasa que claro, eh, digamos veo que, que, que la responsabilidad esté de haber desbaratado esta esta oportunidad, pues y sobre todo en, en, en las trazas de, de elevar el proceso por parte de la Dirección General. Eh, pero bueno, eh, yé una una oportunidad perdida, una muy buena oportunidad perdida, pero bueno, sabemos que no será la zaguera y caldrá trabajar por por ese consenso. Eh, bueno, ta también otras críticas vienen, bueno, más que críticas, ¿no? mm, sí que creo que pues mucha eh, pues por la propia cancera de todos estos años, pues pues, pues, pues piensa que caldría aceptar eh, esta, esta esta grafía, pero pues bueno, un poco repetimos, ¿no? Eh, que como una asociación que se se dedica al estudio de venga, eh, pues bueno, no se puede recomendar una grafía consideramos que no lleva buena palabra aragonés, que no va a ser aceptada, y que puede suponer más problemas que eh, la vantaje, que sí que hay una vantaje de tener una grafía de consenso, pero pero ese consenso ha de estar real, no ha de estar un consenso eh, provocado por, eh, pues, bueno, por una política de efectos consumados, una fugirante de van, y bueno, publicamos en Oboa, y bueno, pues, esto ya se ha visto, y también se, se ha visto no el pasado que no era la solución. Bueno, ¿y cómo veis lo futuro en lo que pertoca la normativización de gráfica del Aragonés? Pues, eh, bueno, la situación ideal, ¿cuál sería? Pues eh, contar con una academia pública eh, representativa y aceptada por todos. Eh, o, o bueno, aceptada por una mayoría. Eh, dos parlados, ¿no? Dos usuarios de la venda. Sí. Mm, claro, esa, mm, yo creo que no puede estar la, la academia que proposa la ley Bichén, que recordemos que ya la ley aprobada por pues, Par PP OPP, eh, que, que proposa una academia única para lo Lapatip y para lo Lapao, que son en cara a la terminología que amanece en esta ley, que, que dice que tendrá 10 miembros para las dos luengas nombrados por gobierno y las Corts. Y, y, bueno, pues, eh, digamos, para hacer una academia como cal, eh, lo que el lo primer paso que tendría eh, que dar es que existiese en las Corts... Eh, proyecto de eh, modificación eh, normativa eh, y bueno, si se dan esas circunstancias pues eso sería la situación ideal si no, pues eh, quedará pues, como hemos visto en estos años lo texiu social y asociativo eh, habrá de continuar ofriendo lo suyo trabajo a, pues, a, a los parlados, a los terrorados eh, y bueno, pues hacer materiales que fagan honra y yo creo que la propia dinámica habrá de conducir en ta eh, más trabajo en común más acuerdos y más consensos Bueno pues muchas gracias Juan Pablo, nos quedamos en tiempo, ya continuamos, continuamos charrando y espero que continues también Fendo pues pues todo este sobre buen rebayo que lleve Fendo el estudio de Filología Aragonesa mientras todos estos años de existencia ¿No? Que que también pues pues toda la chen que nos ha escuchado pues lo podrá billar en la en la vuestra web y seguir una amiga lo vuestro reballo, y muchas gracias por participar y por explicarnos que, que lle, lleve llega la vuestra en vista sobre todo este proceso. Bueno, Venga, que vaya a ser muy todo bueno. Bueno, y nos despedimos de Chon Pablo y continuamos con un poque de musiqueta que charremos ya con Osiguien con dao, y vamos a hacer un clasicazo vamos a meter un clasicazo como Gemol de Sorol de Isoray una de las pocas canciones que falleció esta colla mitica ya, legendaria y que la fació en catalán y, y bueno, pues como ya de las pocas que tiene en catalán y que no llegó a ir con Oixida íbamos a reivindicarla una miqueta este Mol de Sorol de Isoray Arboleta Lengua a la boca Un arma es la llengua de Moncada Lengua que nos va a servir Per a la nuestra casa sempre s'ha trobat a dins, ni ponent ni de llevant, som de la terra del mig. Els seus noms comenten que charren molt malament, els altres també diuen que coixin, coixan, parlen. Pensen que son gent estrany, Nasce lo sol, no mes volen que i vingueitos llernas farem oi. No ve cone fallarne massa ara on ensarren cridem, cognals de gosos fulos que parlam mos antenem. Que surte la llengua dura, que bufem pol segue. vamos en principiando lo programa, eh, íbamos a tener a, a representantes de, de las dos asociaciones que firmaron y se, y se comunicado de, de la EFA y de la SLA, y concretamente tenemos al otro canto de, de teléfono a Chuse Raúl Luzón de la Sociedad Lingüística Aragonesa. ¿Qué tal, Chuse Raúl? Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, pues vamos a, a principiar, como siempre, con, con una miqueta de historia, ¿no?, de cómo principió todo este proceso que ha llevado a, a esta aprobación, bueno, a esta aprobación, a esta publicación de, de esta grafía o de esta propuesta gráfica en, en el Boletín Oficial de Aragón. Uh -huh. Bueno, pues, hace eh, una miqueta más de un año, los directores de Política Lingüística nos... nos convocó a la Sociedad Lingüística Aragonesa eh, para explorar bueno, pues la, la posibilidad de... Él se han pensado en que una manera de, de meter orden, de, de dotar al aragonés de una grafía consensuada entre las eh, tres asociaciones, Eh, que defienden pues una, una grafía diferente a, a la resta pues eh, como decía pues pues eso pues no nos convocó y en principio pues eh, desde la nuestra eh, desde la nuestra asociación pues le dijimos le dijimos que sí claro sí sí bueno pues sí si de, de todo ese proceso pues salía una una grafía en la que no en la que no y pues ni vencedos eh, ni, ni vencidos eh, se planteaba eh, bueno se llevaba una una baremación, cada asociación presentaba una serie de eh, de candidatos de pues el eh, pues, hacieron un un cruce con una serie de, de de puntuaciones y y a la fin bueno pues eh, quedó en pues is tres y estres eh, representantes o y se estrés expertos eh, en cara que bueno pues en en aquel momento pues veía asociación pues eh ya comentó pues que bueno pues como que no no en fin como que la baremación o la puntuación pues no no llega hasta la aceitada pues muy de trazada pues muy muy clara y a partir de así, pues la verdad es que poco más eh, creo que el impuesto de, bueno sobre un proceso de discusión o de trabajo dichas tres bueno pues tres expertos pues la verdad es que no bueno, Eh, yo, como presidente y, y la sociolingüística, pues no, no sabemos muy bien cómo, cómo está lo, lo modus operandi, pero bueno, en todo caso, eh, convocó la Dirección General de Política Lingüística, convocó una reunión, pues no sé si, si fue, a la verdad de que ahora no lo recuerdo, no sé si fue a, a principios de noviembre. Eh, si tienes tú, que la te pues me lo corriches. los convoco en, en Barcelona para aquello de buscar un, un territorio neutral y para el tema también pues de comunicación que de, de comunicaciones y eh, los tres filólogos, o sea, los tres romanistas pues fue Ramón d'Andrés eh Mercentin y y, y, ¿cuál y, el tercer, y Patrick Sausset sí, que y era precisamente eh, lo bueno pues lo, lo representa un una bueno, filólogo romanista que desde que la sociedad lingüística aragonosa pues proponíamos eh, lo que pasa que bueno pues aquella reunión que convocó la dirección general de política e lingüística eh, para que cada una de las partes eh o podés comentar un poco pues como cómo llevan el tema de la grafía y cual habría de estar un poco deben deben ir de estilodisgrafía, que fue en aquella en aquella reunión eh Souset no no y acudió. Con lo cual nosotros pues la verdad ya que ya nos quedemos una miqueta bueno, una miqueta espantaus, ¿no? Eh, cuanchamos con Con Francho Beltrán pues nos, nos comentó que que lo han grabado eh, en vídeo, en audio, para que lo pudiese para que acceder a la a la defensa que Facio pues lo, lo nuestro representan, que fue los lo filólogos abierto Tomás. Y, y pues pues eh, la la siguiente reunión pues ya fue eh, pues fue a, pues, a principios de marzo. Mm. Eh, cuando nos, nos convocó en en pues, para pa mostrarnos ya la esa grafía que ya era la que la que van, van decidido entre tres mm. y después pues, de eso pues bueno pues un poco pues lo que lo que ya sabemos todos ¿no? pues, que eh, dio pues, como tres semanas de plazo para poder eh, eh, presentar alegaciones eh, cada una de las asociaciones pues presentó las de las asociaciones presentó las, las las alegaciones que creyó conveniente eh, fueron pasando los meses indica que pues fa, pues dos o tres semanas pues la dirección general de política y lingüística facio pública eh, pues esa Isa Gracia Bueno eso ya ya has comentado la verdad ya que ya que has, has comentado mucho todo todo, todo, lo, todo lo proceso no una de las cosas que, que denuncias y que ya la eh, encharrabas una miqueta y precisamente pues eso pues una mica de oscurantismo que que creo oye la palabra si no recuerdo mal que que fue en no comunicado en, en todo el proceso de triga y de y de treballo de, de estos de estas tres personas de estos tres expertos Y, y bueno, eh, ¿en qué has visto, qué, qué ha pasado realmente con, con ese proceso de selección u, uh -huh. tal? ¿Y cuál ha estado, cuál creyez que, que ha estado papel real de estos tres, de, de Andrés, de Melchynxin y de, uh -huh. de Sausset? Bueno, a ver, eh, yo en principio lo, lo que querría eh, dejar muy claro ya, bueno, pues que, no, que no, yo personalmente, Y, y, pues, de la sociedad, pues, en fin, no, no, no queremos entrar a valorar o a ir un poco lo suyo trabajo, eh, pero, bueno, pues, lo, lo que lleve, claro, y que, pues, en principio, pues, no, no ha contentado a ninguna de las tres, das tres asociaciones, eh, lo que sí nos consta a nosotros, porque, eh, bueno, pues... Eh, tenemos la información oportuna pues nos consta que bueno pues que uno dice dice tres miembros que fue Patrick Sausset pues no participó en las deliberaciones no con lo cual bueno esto creo que creo que hizo lo que ha feito y que todo lo procesó haya quedado una miqueta Bueno, pues debería trazar cohesión, ¿no? Eh, porque bueno, pues mm, eh, se se trataba como decía en primeras que bueno, pues que que cada una de las asociaciones presentase a un a un a un romanista y que entre iches, entre el trabajo que fesen y, y estos romanistas, pues saliese una una gracia de consenso. claro, aquí lo que lo que ha quedado lo que nosotros tenemos muy claro y que pues eso no ha estado así, Porque eh Patricia usted no ha participado, ¿no? en todo este proceso. Claro, aquí se podrá se podría alegar que bueno, pues que y un problema de pues de esa persona que debería pues de bueno, pues de haber renunciado a pues a ese a ese cargo. Eh, cosa que personal, pienso, personalmente pienso que, que lo debería de, de haber feito. También pienso que es responsabilidad de la resta de, pues de esa comisión, de esos otros dos miembros que deberían de, de haberle comentado a, a esta tercera persona, pues eh, que, que no participaba, de la misma manera que tendrían que haber, eh, tendrían que haberle comentado a la Dirección General de Política e Lingüística, ¿no? Y en saber eh, terminó la desaparición de política lingüística que debería de haber velado para que todo ese proceso, eh, bueno, pues eh, saliese, con, con todas las garantías posibles, ¿no? Cuando eh, se, se dice que los máximos responsables son los eh, los tres eh, filólogos, bueno, nosotros entendemos que, que en realidad quien ha inventado este proceso y la dirección general de política e lingüística y yeah, a, a ellos a ella aquí se le ha de demandar pues, pues bueno pues la, la responsabilidad final en, en, todo, este, en todo este proceso ¿no? y bueno pues también veíamos pues que desde, desde la sociedad lingüística aragonesa y desde la estudio de filología de aragón se le mandaba que hice documento se presentase firmado por los tres filólogos cosa que no ocurrió a la fin la dirección general de política lingüística lo que ha feito ye publicar pues una grafía de superminimos pero así no se no se ve ye la firma de de ninguno de estrés, no de ninguno de miembros de esta de esta comisión Y pero a otro costado una cosa que ya, yo creo que hay una falta de total de respeto respectiva a las tres asociaciones, porque me consta que, que tanto la, la SLA como el estudio de Filología Aragón, como el Consejo de Aragón, eh, presentó una alegación y en cara eh, bueno pues somos esperando una respuesta a todas eh, pues a todas esas preguntas y alegaciones ¿no? O sea, pues después de cuatro meses pues no, no sabemos qué ha pasado con Totiso Treballo, muy Treballo, porque bueno, fue en tres semanas de de argumenta, de, de argumentaciones y Totizo pues no se ha review en principio no se ha debido para cosa. Mm -hmm. Por lo tanto, bueno, pues mmm, en realidad mmm, poco ya te digo, poco puedo puedo añadir Que no se haya editado ya en ese ni manifiesto, en ese comunicado que signan de forma consulta Estudio de Filología de Aragón y, y la Sociolingüística Aragonesa. Bueno, eso como, como comentabas, en febrero todos pasaron a las tres asociaciones, pues, un, uh -huh. un borrador de de esta de esta propuesta gráfica, eh, Cómo lo recibís en, en ese en ese momento, no sé si, si esperabas que, que fuese así su documento o no y, y bueno y qué ha provocado eh, qué provoca que, que, que lo que lo es que billez que te va a refutar esta esta propuesta a ver principalmente lo que ocurre es que eh, bueno eh, ese documento que, present, que se presentó pues no, no, no fue un documento eh, serio, así nos, así nos declaro. O sea, para nosotros fue pues una una tomadura de pelo, básicamente, porque se le suposa que a estos tres miembros romanistas bueno, pues, pues se les suposa una capacidad intelectual pues, para pa desarrollar un documento de, de gracias para los pues que bueno que podrás eh, eh, estar de acuerdo uno pero bueno que, que, que, que esto sea lo menos pues bien bueno pues bien estructurado bien no sé, bien argumentado y te trabas con que bueno pues una, una argumentación de culi caiga o sea se se utilizan los mismos argumentos a favor y en contra de bueno pues según te es un poco pues, eh, pues interese o no interese determinada determinada grafía ¿no? o sea con lo cual pues lo que nos lo, lo que nos deisó a entonces miembros de la de la nuestra asociación nos nos perplejos perplexos ¿no? y pues pues no sé se va la sensación como que si eso lo es en feito en un maitino un documento de de doce trece planas que si le sacas las zagueras eh, eh, las zagueras que y sobre que eh, en esas zagueras se, se comenta eh, lo tema de la vocalización cuán precisamente ese tema eh, de ciri que, que quedase de fuera y que precisamente llevo una fusilada de bueno de, de una cuestión que Ramón Andrés eh atrevario para lo tema de del asturiano, que también en el mundo del asturiano pues han tenido han tenido misar discusiones en el tema de los grupos cultos vocalizados o o respecto a los grupos cultos, o sea, tema de la vocalización no no es una no es una cosa privativa del aragonés, existe en otras en otras lenguas romances y a la fin pues la han han decidido de una han decidido también una forma salomónica, ¿no? Que cada uno lo pueda emplear, pero bueno, se ve claramente que se oye pillado de pillado del, del asturiano bueno y eso este Zager bueno ese, ese documento pues eh, no sé si ha tenido guayres cambios en esta publicación que se ha feito en OVOA ¿no? porque charrabas de 12-13B planas y no sé si era un folio y medio ¿no? lo que se ha publicado bueno, en al final ahora ha quedado ha quedado en ha quedado en, en un fuelo y medio o sea una cosa que la verdad y es que A ver, para cualquier filólogo, lingüista, romanista, en fin, de una cosa pues mmm, muy topodra. O sea, no, no se puede, no se puede despachar una, una grafía para el aragones en, en fuello y medio, eh, pero mucha grafía de mínimos que, es que, que que quiera que quiera estar, aparte de que bueno, pues quedan una ripa de, de cuestión sin sin solucionar. como el tema de la de la semi como el tema de la de la de la nt por ejemplo uh, del grupo nt si se puede escribir no se puede escribir en fin eh, no nos paréis que ye, que ye es serio en todo caso lo que paréis ya que pues la dirección general de política lingüística pues a todo que le va a eh, quitar de van una grafía Y, y bueno y asumir pues ese, ese risque político que bueno pues que como acabo de decir pues lleva un risque político que, que lo habrán de, de asumir él pero la parte que nos toca a nosotros pues ya ya te repito que bueno no no, no primero no nos reúne eh, lo que nosotros mmm, consideramos una una grafía digna para o aragoneses. Entendemos que existen tres propuestas diferentes y que Isa ese grupo de romanistas habrían de haber feito pues un trabajo, un trabajo pro importante pues para mirar de hacer una grafía de consenso. un ese documento que se presentó pues para a principios de de mayo pues no no no loñeran, ayer era una cosa bueno, mismo lo consello que cuando se presentó ese día y discutinación avar los y otro presidente, dijo que yera eh grafía que acaba de presentar de Política Lingüística, pues era la grafía del Consejo, era la grafía pues parellana lo que iba presentado esta Esta comisión, eh, cuanto pues eh, nos consta que presentó un, un documento de 40 planas de alegaciones. O sea, eh, y bueno, pues que se enfació de todas esas alegaciones, pues no, no se sabe. Eh, también se nos ha atacado, eh, porque bueno, eh, nos comprometíamos eh, a, a respetar lo que saliese dice Treballo, pero malas pruebas me remito. No ha existido ese Treballo. Todo lo proceso, pues ha estado coiso. mesmo a para Estar que un otro miembro de esa comisión, pues tampoco no no ha aire Guaire y todo lo peso, pues ha pasado pelas mans de de Ramón Andrés. que bueno eh, repito y un, un, una grafía que bueno yo lo que le diría a esta es que bueno pues miren de la, eh, la Asturiano también con esa grafía que les me no regalo <risa> bueno y, y no sé si Dende bueno eso se publicó en junio eh, esta propuesta Oboa y, y he respondido con, con este comunico conjunto no sé si dende de la vez he tornado a, a charlar con la dirección general No, no. Mm. Eh, bueno, ya, ya comentabas una miqueta, ¿no? de bueno, que... eh, a ver, eh, un poco también en ese comunicado, pues bueno, pues preguntábanos, ¿no?, por el tema de las, de las alegaciones. O sea, yo, yo entiendo que hay, una, que hay una falta de respeto y una falta de educación, o sea, porque si se nos, se nos dice que existe un plazo para presentar alegaciones. Pues lo lógico, oye, que eh, en rematar ese plazo y en rematar también un plazo, eh, un tiempo, eh, bueno, pues, en eh, que prudente ¿no?, pues, para que hayan puesto a estudiar todas esas alegaciones, pues lo normal, y que pues no se sentí oye, pues, bueno, pues las, las, las vuestras alegaciones, pues esto se, se ha tenido en cuenta, eh, no pasa esto, y a la fin, pues esto, oye, lo que lo que íbamos a presentar. pero bueno pues eh, esa grafía como, como decía aquel no pues pues prácticamente no nos enteramos por la prensa pero nos enteramos por el boa no bueno eso yo, yo no no sé si si puede estar viable una grafía que que no llegue refirmada no llegue emparada por, por una parte pues pues tan importante el movimiento donde es da Luenga, pues como son SLA, EFA u otras asociaciones ¿no? y, uh -huh. y yo cuento que, que la mayoría de los fablans nativos tampoco no sé qué, qué postura habrán tenido eh, uh -huh. pero ¿cómo billez vosotros o futuro en, en todo lo que pertoca la normativización gráfica del aragonés? Uh -huh. eh, pues hombre, yo he, he complicado porque bueno, eh, esta oportunidad que te van a estar van y que y que va a Eh, a conseguir pues eh, tornar una otra vez a pues a motivar o a levantar la, la moral a lo movimiento movimientos una cuestión pues que ya era pues como muy esperanzada pues yo creo que ha quedado ha quedado muy tocada eh, bueno nosotros valoramos muy positivamente lo trabajo que lleve, que defendo la Dirección General de Política Lingüística con los pocos medios, con lo poco presupuesto que, que tienen, pero en este, en este punto, pues yo creo que, que habrían de haber estado pues, una miqueta más a la a la tisba ¿no? y, y también haber estado eh, bueno pues eh, muy respetuosos eh, con, con todo lo que se lo que se comentó. también se nos dirá que bueno pues que, que nosotros eh, bueno pues no eh, hemos faltado a la nuestra palabra pero bueno y que en realidad eh, la nuestra palabra ya era una palabra condicionada o sea condicionada a que se ofrecen las cosas como cal y en este sentido pues bueno ya muy claro pues que, que, que desde el principio y la fin pues todo ese proceso pues no ha no ha tenido las garantías ni la ni, la forma de trabajar que se le suposaba pues tanto a esa comisión como a la, a la propia dirección general de política e lingüística eh, lo futuro bueno pues eh, lo futuro por un costado pues mm, yo deseo que, que la dirección general de política e lingüística siga siga trabajando, siga haciendo política e lingüística eh, espero también pues que, que las restas de las asociaciones pues eh, sigan sigan trabajando, sigan en la mira de las suyas posibilidades pues, eh, aquellas asociaciones que tienen pues eh mayores puntos en común pues que, que busquen una un, una una línea de trabajo con Berchen y no sé o tiempo o tiempo dirá que lo que ocurre eh, aquí son dos tiempos diferentes eh, o tiempo de, de una lengua románica con mil años de historia y el otro tiempo son los tiempos los tiempos políticos no cada cuatro años pues tenemos tenemos elecciones y no sabemos lo que lo que puede lo que puede ocurrir y es cierto que si se esa, si esa grafía, ese concitado eh, pues y consenso entre las tres asociaciones Pues ahora seguramente en esta entrevista serían hablando de pues de otras cuestiones, ¿no? Pero desgraciadamente pues no, no está no, no está vacinas. Y Caldra también a la vuelta de, de verano, pues, como se pronuncia eh, la asamblea de, de la tercera sucesión no Consejo de la mesa. Pues a ver, a ver qué, qué es lo que pasa eso en no sobre sé, un mes, mes y pico que, que queda, ¿no? Bueno, no sé si tienes Bel Zaguer mensaje, Chus Raúl Bueno, por la nuestra parte incidir una otra vez en que la nuestra eh por la parte que le toca a la sociedad lingüística aragonesa, pues fue una decisión eh, pues muy meditada, votada democráticamente Eh, en la asociación y que mayoritariamente pues salió, salió a finas eh, la chen que las personas los colectivos eh, que quieran ser suya eh, dicha grafía que ha quitado Tautadeva en la Dirección General de Política e Lingüística pues yo respeto Eh, bueno pues la esa decisión pero también demandaría bueno pues que que a las asociaciones o a las personas pues que no comparten esa grafía pues que bueno pues que también nos respeten porque ya te digo que que hasta una una una decisión pues pensada repensada y votada de forma democrática Y, bueno, pues, cabría pensar también en los, en los miembros eh, que forman parte de esas asociaciones. Cabría recordar pues, que, que tanto, bueno, en la lingüística aragonesa pues tenemos eh, tenemos filólogos, tenemos doctores, tenemos eh, historiadores tenemos escritos eh, premiados, tenemos editores eh, y tenemos dos tercios de la nuestra asociación eh, que son patrimoniales. Entre ellos tenemos cargos como pueden estar pues eh conselleras de cultura o mesmo alcaldes y alcaldesas de zonas en que se charla Larragones, por lo tanto eh, en fin eh, yo creo que la, la, la decisión y lo peso de de la sociolingüística lingüística laonesa bueno pues no, no no hay una asociación de, de de cuatro gatos que creo que tiene una una trayectoria uh, como hemos eh, puesto pues eh, confirmar y mostrar pues a lo largo de, de todos estos años y bueno pues yo lo que respeto, lo que demando y es respeto para, para la para la para decisión que, que ha preso eh, la nuestra asociación igual que demandaré también respeto pues para, para la decisión que que el eh, toque a lo conseguido a la aragonesa. Muy bien, pues muy gracias, como siempre, chus Raúl, encantados de de haberte tenido y de haber sentido la la opinión de la SLA, de la Sociedad lingüística aragonesa. Gracias a tu compañero. Bueno, y como, como saez pues yo soy muy, muy fan de una colla aragonesa que se dice Sick Brains. Así que nos dimos a aprender un descanset, eh, te os dicho, con la música de Sick Brains, hoy solo, y tornamos a escape con más cosetas de, de la actualidad del aragonés. Sí. Sí. después de, de estas entrevistas que hemos tenido con, con una cosa que yo creo que siempre lleve más más agradable que llegue un nuevo libro que podemos tener mejor que, que libros en aragonés y, y en este caso uno tan tan majo como zaguero que ha publicado Transiberiano de Man de David Laiguera que lleve la fabla de Moncayo estudio comparativo con la lengua con la lengua castellana buenas tarde David qué tal va eh, muy bien aquí somos en, en Bureta que hemos aturado de camino a ta, tal lugar Y veíamos Simón Cayo en el horizonte, esa silueta tan baja que tenemos en nuestro país. Y yo, aquí me has pillado. De todas formas, es comparativo con la lengua aragonesa, con la castellana. Y para Ay. comparaciones con la lengua castellana ya tenemos prueba Que soy, ya que somos grabando a unas horas que... Y es verdad, de verdad. Con, la, con la lengua aragonesa, efectivamente. Bueno, lo libro en, en principias charrando charrando de fuentes, tanto lexicográficas como no lexicográficas. ¿Cuál cuáles son esas esas fuentes para para hacer este este nuevo libro? Pues como podrá leer la Chen cuando se compre el libro y, y lo, se lo leiga, ¿no? Eh, bueno, pues el, el origen de este libro viene de a mi de, de el conocimiento del Aragones. De, de, en el momento en que yo a, eh, conozco que existe el aragonés. porque como todos sabemos en el sistema educativo aragonés eh, se, se obvia este tema, o no, por un regular se obvia este tema, pues claro, descubres con 16 años que existe el aragonés, decides de aprendelo y de repente eh, te trobas como que en casa <risa> se dicen una barbaridad de aragonesismos, ¿no? eh, Y ya ya primera fue No mía familia. Eh, mi mãe, mi pai, la de chen, la generación de los meus... abuelos yo cuando a pre aprender no ya no he vivido a garra, abuelo mío pero que me no va a ya tía abuela y después pues, en un lugar pues eh, siempre había el bach en Gran pues que que era una fuente y ya no en Gran sino en mi propia de mi no y ese era el primer fuente pero después pues, a Troampentón para decidir de hacer este libro fue el descubrimiento de un trabajo de, de, Que es, bueno, que es la replega se fació pues, en los años 50, 60, eh, sobre la fábrica de Moncayo, o sea, bueno, sobre la fabulada de Tarazona y Comarca, eh, que, fa, que fació Manuel Gargallo San Joaquín, que fue el primer director del Instituto de Tarazona, que era filólogo, fue maestro de mi pai, de una prima mía, entrevistó a la mía, a la mía abuela Pepa, a la maíz de mi pai, mi pai le elevó bata le a ta, con oficios concretos para que registrar palabras y tal. Claro, descubrí ese trabajo y, y salían un montón de cosas, pues que yo ya no podía sentir, ¿verdad? La gente que vivía en los años 50, pues mis propios abuelos, pues estoy ya todo eso que yo no he puesto a sentir, pues este libro registró muchas cosas. Y llegué a la la fue, digamos, principal, ¿no? Y pues, yo, claro, de mi, mi familia, a través de yo y de toda la gente que conozco, y Dim, pues, también eh, han eh, he sacado pues, elementos lingüísticos del reballo, de, de, de, gran, gran treballo que yo creo que no se sé reconoce suficientemente, que ye, el habla no, la tradición oral de Moncayo, aragonés, de, de Miguel Bajén y de Mario Gros. Que de se saca, para que nos hagamos una idea de las. 3, de los 3.500 registros que se replegan, los usos, porque no y eso solo es que vocabulario, también son expresión, y eh, 2.045 son de Manor Gargallo. Eh, Bellas, ahora no me acuerdo, bien, eh, unas 700 y pico o 900 son de son de a mí, a Juan. eh Unas 400 y pico de Grosivagen y unas 100 y pico de un, de un vecino, bueno, un, un señor... que procede de, de Novallas, que se llama Isella González y, y que ha completado pues un repertorio de más de 3500 registros eh, de la comarca y que bueno, que enriquecen pro pues eh, una visión del Aragones aragonés residual. ¿no? Y soy un poco las fuentes. Buena buena fallenada eh. Bueno, también ¿Qué bueno, ¿sí que te voy a decir? te contaré. Eh, también faz un repaso eh, que yo una cosa que yo me eh, pues, pues fendole una guayada ¿no? a un libro que me ha, ha trocado un poquito, que yo un repaso por la historia y la problemática de, del aragonés, eh, fendo mucha ficancia ¿no? en todo el proceso de presión lingüística y de y, y, bueno, y que a plegar en, en la situación que tiene ahora, que llegó así de, de desaparición como que te dio? ¿Crees que caleva, no? meter este A ver, que eh, llegue en este trabajo No, eh, aquí confluyen dos cosas La primera, hacer eh, plegar a la chen normal En la medida de lo posible hacer eh, plegar a la chen estas, esto, Estos conocimientos A la chen de la comarca Principalmente, claro Pero a, la, a las cosas aragoneses en general Y por otra parte eh, Queremos darle suficiente rigor Entre cometas El científico Para eh, pa demostrar las cosas Porque aquí París ya sabemos que en la sociedad aragonesa y en España en general la ignorancia lingüística llega tremenda y la Chen fa unas afirmaciones Chen mesmo ya no Chen de carrera sino supuestos técnicos en lo tema, no, lingüistas, lingüistas o filólogos. Que ni soy yo como maestro, o sea, profesor de instituto, sí que veo que por ejemplo en los entre los procesos de lengua castellana y hay muchos filólogos, dicen que sobre todo sabe de literatura, pero que de lingüística tienen un conocimiento mayor que el de la generalidad de la población, ¿no? Pero que en cuestiones lingüísticas, sobre todo que tocan otras lenguas o de lingüística general, veo que cosean mucho. cosa muy mucho porque vistas yo sé de ciertas cosas en semas que que ellos o o al menos en en nivel que les planteó Dandaleos. Y claro, yo hay una cuestión que que pues no que no se no se sigue resolviendo. Y y para la aragonesio la afecta mucho porque claro, sin profesor de lengua te dice a tú que el aragonés no es una lengua o que yo no sétoCharArray nunca en esa zona. Pues resulta que que los filólogos lo creían, ¿sabes? Y un profesor de lengua. allora he mirado también de yo demostrar de traza que tenemos tengo querer va hacer una cosa cierta que se acerca a la chain que lo explica si una traza rocera, pero también de una traza técnica y eso hay muy complicado. De en en apartados en el tercero y en el quinqueno eh he feito un anexo para profundizar más, en en el tema en demostraciones eh empíricas dentro de las de los límites que, que he tenido, eh, demostraciones empíricas ¿no? de varias historias. El punto dos habla de la historia, de cómo ha evolucionado el aragonés, cómo creció cómo, y cómo retaculó. Y, y en una parte explico, sobre todo inspirado por Moreno Cabrera, ese linguista tan lucido eh, cual yo problema de de las consideraciones sobre las lenguas, Sobre el aragonés y que que tienen la dicen no nacionalismo lingüístico. Que mucha gente piensa, claro, se piensa cuando hablas de nacionalismo lingüístico, habla piensas en los catalans y los vascos, ¿no? Pero bueno, principalmente habla de los nacionalismos lingüísticos de las las lenguas, del castellano, del francés y del inglés y como pues el aragonés y tantas otras lenguas han sufrido y se lingüística, ¿no? Y un poco también lo fui para, para decir que todo lo que yo miro de explicar, eh, miro de que siga exento de ideología. ¿Vale? O sea, miro de según estudio, pues eso. Eh, que, que yo también me avío de sacar eh, prejuicios, digamos, nacionalistas, eh, también de parte del aragonesismo, ¿no? Porque también digo que había bellas eh, tendencias eh, de, de por parte del nacionalismo. digamos, excéntrico, ¿no?, de, de aragonés, en este caso, y, y un poco miro de dichar las cosas un poco en, en lo suyo opuesto, y, y yo entonces, no sé si te he explicado, o sea, de, sí, sí, te perfecto. he feito un, una fotografía de, de de lo que se mira de consejo. O sea, yo entiendo más que digo, un, un texto pues eso, pues que a ver que hay particularizado en, en Moncayo, pero que como decías, pues que se puede aplicar a a partir de todo el porque eso, porque charlas de la desaparición de o, o del o del proceso de presión lingüística, ¿no? Sobre sí, sobre el Aragones en general. Sí, y de feito eh, en la parte, digamos, descriptiva de la lengua de, de Moncayo. fue muchas referencias a otras comarcas ¿por qué? porque claro yo sé que aquí pues a mí no lo he trovado no lo puedo certificar que se que se deciba pero sé que en redolladas cercanas o unos tan cercanas sí que se dice sí que tiene un uso sí que haya registrado y que de dar que aquí también se usaría esa característica y claro todo en conjunto nos fa una radiografía del aragonés residual Pues que la Che no tiene ni puñetera idea O sea, si no es de claro, ¿no? Porque se habla muy todo Yo tengo un poco la puncha clavada De cuando la de encharra del aragones tú dices, en cualquier lugar, A ver, a este no se dices aragones Entonces, tú, Bueno, si no se aragones Ahora no se encharra aragones Pero se ha charrado Y muchos elementos aragoneses Se los puedes trobar mesmo Menos castellanizados En zonas mmm, como Moncayo Que en, que en Ocicineo, ¿no? Y ya, ya te comentaré el ejemplo Cuando continuemos charlando el libro Y yo. Pues te me has adelantado y se ha pregunta. ¿eh? <risa> ¿Qué, ¿Qué son las características? ¿Qué es lo que pervive en, en Moncayo? ¿Qué dinamismo tiene? ¿Cómo como esa ver, fabla de, de Moncayo? A ver, pues claro, yo describo la fábula de Moncayo desde que se tiene datos, ¿no? Eh, pues desde la descripción de Gargallo, pues, que de los años 50 a ahora. De feito, en, en, en la base de datos. Eh, yo cuando registraba la palabra para yo era muy importante decir que nivel de vitalidad tenía neva yo allora, nuestro pues en nuestro valle en de Gargallo, fuera de los registros que, que digamos, eh, dice que se usa un poco poca ya, los de demás pues he clasificado digamos los usos por generación, es decir, la generación A que era de los mis bisabuelos, la B que lleva era de los mis abuelos, la C que lleva era de mis pais, la D que lleva era mía la E que ya la de los de los hacer cuarto de siglo XX y y también que cada generación se usaba muy poco, lo recordaban, ¿no? Y ya gradación eh pa fenómenos de de la vitalidad, ¿no? Pues había elementos de to eh y pues claro, por lo que te trobas chen auténtica, eh si pues aquí جاتen de eh se que podemos mostrar la riqueza aquí en la comarca, la china auténtica, ¿no? Y esa que charra sin perjuicio de que le digan que charra mal, ¿no? y Xanten pues conserva muchas cosas, una expresividad, una unos elementos que muchas veces van ya de lo que llevo vocabulario o lo que lle gramática, Sino que son estructuras que no se ven fácilmente. Pues dichos elementos que Xanten los conserva muy bien y Xanten es bueno, parece que charrarra casi que que ya de Madrid, ¿no? pero que esta casuística se da en todo Aragón, mismo en el Alto Aragón, te vas a trobar pues estos dichos niveles de de conservación pues en cada uno de los lugares. Eh, pues aquí, pues, eh, ya te digo, 3.500 registros en toda la comarca desde los años, años 50. O sea, un nivel de conservación muy grande. A nivel morfosintáctico, nos pues, encontramos eh, mismo, muy fotocitado en, eh, con un verbo, ¿no? pero mismo el uso de en. Y si nos dimos a zonas periféricas de la zona de la aranda, usos, También fos, fosilizados en el sentido de que lo usan muy gran, o lo, lo hemos escuchado en ser muy gran, pero. Pero. De, el uso del en en una frase, por ejemplo, en los trasovares, eh, un señor decir. Eh, a ver si me sale. Pues de jabalines en hemos muerto cinco. Y esa frase, pues, y aragonés. Lo único que no hay aragonés de es que en contra decir jabalines eh, se, se, se te habría de decir chavalines, ¿no? Pero. Pero, esa frase, pues, oye, canónica. Y, claro, lo hice la Chen, pues, de eh, tanta, o Huitanta y tantos años, eh, pues, el la chenchoven, sí, aquella persona puede decir, me voy, te vas, más en, en, en esas personas, ¿no? Pero ya hay una cosa, yo escuite a la abuela y a la dentro de mi mujer en otros decir, lo que pasa es que me quedé así un poco, eh, ¿te, naces, te naces, otra <risa> y me quedé así un poco diciendo pero a ti todo el... claro cuando ya me dicen lo de pues dije pues sí lo diría ya en frases como un poco eh fosilizadas como... fosilizadas ¿no? pero bueno pero pero que eran que eran en eh eran en, en pues sí se usaban o sea que hace 100 años pues se usarían pues como por una normalidad Eh, otra cosa, por ejemplo Una cosa que se ha mantenido y que yo encara he escutado Ya no sé si vea a la persona que, que lo diga agu Aguardo un momento que tengo mi oficio que se ha despertado aguardo, ¿eh? <risa> no te pegas, No te pegas. Bueno, pues, nada, que se ha despertado el pobre Que <risa> Estas cosas de O directo <risa> Eh, pues eh, por ejemplo, el uso del del indefinido cualquier, hmm. ¿vale? Cual eh, muchas normalmente se usaba en cualquier cinco zagales, ¿no? Eh, cualquier cinco zagales, vale, pero también eh, cualquier aparato, ¿vale? Ahora, un uso pues que que es alto Aragón, pues el cualquier solo se dice en Chistado y en ¿no? Ahora, ¿no? Hmm. Y eso, pero que cosa, son cosas muy Y, y, por ejemplo, un nivel de, de uso con decibantes con que se conservan formas, mm, formas más aquí, en, o sea, menos castellanizadas aquí que en, en la montaña. Pues voy a meter dos ejemplos. Por ejemplo, en la, en la zona de Trasovares, bueno, y aquí también, lo que pasa es que pues, toda la zona, como ciudad eh, que, que, que aduya a la castellanización, pues. A lo mejor es más difícil de trobar estas cosas, pero por ejemplo, la palabra me doía. Me doía a responder a una, a una fonética aragonesa total. Una palabra que se conserva en la. En, o se conservaba en la, en la comarca y era. Eh, la palabra mujo. Mu, y una. lo registra Gargallo. Yo ya encara no en he trovado a ninguna persona que se me acuerde. ...y parola, pero lo refleja un gargallo pues en los años 50. Ojo significa, en lo que en castellano oye, hocico, ¿vale? Si miramos en todos los repertorios del aragonés, se trova morro para traducir hocico. Sí. Pero claro, no es lo mismo. En castellano se diferencian. Eh, hay una que... ¿Cuál es la, cu la cuestión? Pues que, en principio, yo creía que era un, un localismo... Pero un día leyendo un texto medieval, un costumbre que tengo yo de los textos medievales, eh, de Viescas, eh, de 1492, me trobé muso, o sea, la forma aragonesa. La sí, sí, sí. Y claro, dices, ah, pues no, antes sería más general. Y pues re resulta que había derivados, como por ejemplo, musera, musera, en Ribagorza, que significa un no, sinónimo de gozo, eh, un musicada, que hizo pues, lo que se saca con un muso. Y en, y en hecho. Pues te trovas que mucho oye o beso de pan, Cuando se tocan dos barras de pan en o porno, pues se dan un beso. Bueno, pues, y claro, con o morro se da, ¿no? Con o sí, sí, mucho. Sí. Que ya eso ya nos enlaza con o vasco musu, que es significa eso, Es decir, y bueno, con o francés muso, y, y, y nos da un sentido general. Pues gracias a conocer elementos del aragonés residual, como este, y de otras comarcas datros pues. Pues nos damos una idea de cómo puede estar el aragonés, nos permite enriquecer el vocabulario de aragonés y entender muchas cosas. O sea, que un poco pues esas cosas. Qué, qué maravilla de historia lo de mucho, Lo, de, Mujo, ¿eh? Más de, lo ya, de mucho, o sea, se claro, claro, yo, cuando, yo cuando lo descubrí dije maravilloso. O sea, claro, eh, ¿reintroducimos la palabra mucho en, en el aragonés común? Pues, ¿por qué, ¿por qué no? ¿Por qué no? O eh, sea, pues a lo mejor, en, en, a lo mejor en, en Alto Aragón en cada se decían los años 50 y ninguno lo ha registrado, ¿no?, como aquí. Aquí porque lo he registrado yo, o sea, lo he Gargallo, ¿no? Y yo lo, lo fui público porque Gargallo no publicó en el AFA, no hace un libro, ¿no?, no. publicó en, en el archivo de filosofía aragonesa y, y bueno, y, eh, eh, no, pero no plega toda la chen. Y son cosas que yo creo que la chen ha de conocer, al menos conocerlo. Muy, muy valioso Ese, esa recuperación también de, de, todo, de lo, todo lo treballo, una amiga, ¿no?, olvidado, y, y eso, pues, que cuento que sería por Bel por el calacho de Bueno, y... Plegaba la que plegaba. ¿Y que lo libro chantre? Yo libro, claro, yo miraba de, de hacer una descripción lo más amplia, y un día, mmm, o mío amigo Manuel Sánchez, que ahora llevo por, por Ecuador, un día me dice, ¿tiene? <ríe> y me dio... ...o número uno de la revista Turiaso... ...del Centro de Estudios Turiasoenses... ...y en ese libro... ...y era la transcripción de un libro... ...que se, se conoce como el libro Chantre... Eh, ...que el libro Chantre... Eh, ...y un libro que... ...fació mm, eh, el Chantre de la... ...de la... la de Tarazona... ...y pues, de la guerra de los dos pedros... para registrar todos los reitos... ...primicias... Todo, ...todo lo que le van de pagar... ...a obispo de Tarazona... a la diócesis, ahí era, claro pillaban de toda, de lo que llega la zona de Calatayú de, de, de, de talazona, zona, de Agreda y de Tudela y, y claro pues es, una, es un texto que es curioso porque además se ve la diferencia entre la lengua de la zona de las comunidades de Calatayú y la zona digamos, del norte de Moncayo toda la zona, Agreda y Tudela se veían bellas características que diferenciaban el aragonés de las comunidades y el Aragonés General y salen, pues cosas muy majas, y fue un chique de nariz, nada, le dedico cinco fuellas, y, y un, un texto pues muy interesante, había más textos medievales que sería bueno de estudiar, ¿no? pero para hacernos una idea de que, claro, que las la charra si se escribía, ¿no? y a raíz de todo esto, comentar cosas curiosas, porque lo he descubierto, no sale en el libro, pero por ejemplo, o lugar de, o sea, lugar o barrio de Pamplona, la chantrea, Eh, significa eso, la zona del Chantré, ¿Eh? o sea, que en Pamplona. O sea, hay un basquismo pero no hay un basquismo porque el Chantré es una palabra francesa. Pero luego lo curioso que, viendo cosas de esto, una cosa te le a la otra, ¿no? Que ese barrio, a, a, a parte de Chantréa, se, se le clamaba la Cascalleta. Claro, y eso es un menudo aragonesismo, ¿no? Y... y... Yo miro de hacer referencias también a, a cosas que se conservan en otros puestos, como en Navarra, ¿no?, y, y, y la convivencia. Y una de las cosas que planteo es cómo habríamos de reconsiderar, hablando del Aragonés medieval, de reconsiderar cómo, cómo sería la zona de muga eh, lingüística del Aragonés con o vasco y con el castellano. Una cosa que, bueno, he dicho ayer un poco, pero tampoco he eh, en, desembolizado en aire. porque lo habría de desembolicar más tarde, o sea, en estos tardes tiempos y cuando he madurado un poco esa idea, y eh, es que el aragonés normal, digamos, un aragonés occidental, pero, no, digamos, general, se usaba a lo que era la val del Aragón. Claro, toda la val del Aragón, y bajando de Ica pues tener un aragonés pues, eh, que respondiera al pues, aragonés histórico en general. Eh, o libro el libro Chantrem me ha permitido el conocimiento del aragonés histórico de la comarca, me permitió si yo un poco cómo va a estar la zona buegatiza de de del aragonés occidental, que era toda la val del Aragón, con no vasco y con castellano. Eh la ya de verdad está una muga tipo Ribagorza, pero pero un poco más amplio, ¿por qué? Porque la zona de de la Ribera Navarra-Riochana eh, debe tener unas características eh, propias que se pues por lo que son las, las comunidades aragonesas y son bellas características que acercan la aragonesa, en las soluciones castellanizantes pero tampoco llega castellano ¿no? y yo yo creo que desde de la filología clásica o la lingüística clásica y más moderno del mundo del aragonés se tiene una percepción inadecuada y caldría tener una revisión con datos actuales y pasados, ¿no? pero bueno, planteo ciertas cosas que, que también que muevan a la chempa para hacer estudios más profundos, porque yo no plegaba a todo, claro. <risa> bueno, yo el libro cuento que ye, bueno cuento no sé que ya lo ha, ya se ha presentado, ¿no? En, en el lugar de, de la comarca, ¿cómo ha estado esa, esa de del libro? Pues bueno, la, lo presentemos en el título. Bueno, yo cuando llegué pagaba para pa presentarlo, lo presentamos en la feria de oficios de Lito que aquí hemos feito curso de aragonés estos tres años eh, que había una colleta de chen pues, implicada con la lengua, que han aprendido eh, de feito, podemos decir que el y Nigo había hecho que charlar y, y, y, y lo viven porque claro, se ve bien de continuo y son chen que lo viven y, y decidí de presentarlo, aquí fue una presentación en casa pues con confianza y bien pues eh... Eh, presente también pues, en el mío lugar, en Cunchillos, ¿no? también, eh, muy, muy casera, ¿no? si poco claro, pues, a la chen conociese, y bueno, pues, de los 50 libros que publiquemos, vendí pues, un todos no pero estoy aguardando ahora pues a hacer una presentación un poco más técnica en, en Zaragoza, pues ya está, está de acuerdo, y, eh, y, eh, y estoy ahora traduciendo, porque claro, a mí, claro, para que plena la chen, también lo he editado en Aragones, ¿por qué lo he editado en Aragones? Porque creo que Cal feló en Aragones, o a veces a calzados en Aragones y eh, pero claro también calevafero en castellano para que plegase la ECHEN... y así no es que soy en la traducción al castellano y mirando a ver si las instituciones pueden pueden aportar bella perra para que pues para que plegue con más facilidad la ECHEN... ¿no? y pero bueno esperemos que a lo largo de lo que queda de año pueda tener la, la versión en, en castellano y hacer la presentación un poco más técnica en, en la zona como capital de la comarca, ¿no? Y, y, y la, la aceptación buena. Lo malo y eso que la chen... Dice, ay, pero en aragonés? Pues, claro, eh, el que se anima, ¿eh? que no sabe especialmente en aragonés, pero que lo que lo compra. Pero pero bueno, dicen que, que tal facilita el ene. Mm. Lo haremos en, en castellano. Y... y bueno también he visto que que lleva un repertorio léxico pues que se podía que se podía consultar mismo en la web Soy... sí creyemos porque bueno demandemos una duda eh, que el gobierno de Aragón se me escuchaba uno del departamento de cultura de, que, que nos dio una duya para hacer pa especialmente nicho, para comprar el libro pero bueno fue especialmente para hacer una base de datos online con la idea de que no siga solo para la comarca, sino que se puedan introducir datos de todas las comarcas que pueda estar, ¿no? y, y nada, y en, se puede entrar en, en el libro, la, la, la, la URL, la dirección, y se puede entrar y consultar y se mapea, es decir, se ve en qué puesto se dice esa parola o parola muy cercana para hacer una visualización de, en todos los puestos de la onda, aunque se dice con los datos que, que yo trabajé ¿eh? que no fue exhaustivo, pero bueno, No es una idea de la extensión del uso de las cosas. Y, y yo, eh, ...si sí, el gobierno de Aragón dice oye, porque claro, yo presenté yo, me pagó los dines que se están, no, tampoco hay guayles, pero bueno, pero ya no me han tornado a decir cosas, ...y me han dicho de, claro, y dice, yo en, con esas historias pues dice... oye pues yo voy a voy a publicarlo, ellos ¿no? no me dicen cosas, pues ellos sabrán. Eh, si calpete el logo o vea cosa. No sé, un poco la, el, el trabajo de institucional que muchas legadas dan perras y pero de impuesto no se no se sacan los caballos, ¿no? que, que se empentan y abuelo y y bueno, y la posibilidad de de contra el siberiano hacer una tirada chiqueta, y que pero que la gente pueda tener así que siempre tenga acceso, pues y una una muy grande para aragonés. Y bueno, eso es precisamente aún podemos conseguir este libro. pues se puede conseguir en la página de Transiberiano en ediciónstra.siberiano.org punto com punto se mete en Google edición Transiberiano sale y uno cada tal, luego y sale no son 22 euros y y para Chendeta toda la zona pues lo hemos dejado en dos librerías de momento en ya del ejemplar en la librería checa y en la librería moncayo y y pues en Zaragoza lo he dicho pues en Hogara como llega a mi asociación, pues, pues Astin la ha dicho. Y a ver, de desempear también, o sea, que de momento Astin... Y, y Astin me lo he pillado yo. Ah, muy bien. Pues, te pago yo? Muy tismo, muy tismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, no me ha vagado de, de leerlo en profundidad, porque, porque... Mira, a ver, una, una, una cosa... Una, una de las cosas que me he mirado de Fer y de Fer es explicaciones empíricas, es decir... Sí, sí, a lo he visto, ya. He dicho, eh, Fer... sabiendo cuánto se dice una parola o qué generación lo decida y con qué intensidad eh, en cada momento, hacer un, como una reconstrucción de cómo hasta hoy el proceso de, per, de perduano y, y, y mirar de reconstruir una curva que nos diga cuán se dijo de de aragonés. Y bueno, fue una, una propuesta de, de decir que el aragonés se perdió, en posiblemente en la mayor parte de Aragón, O, sea, o clic, cuando se pasó de charlar aragonés, cristianizado, a pasar a hablar castellano como mucho, muchos aragonesismos, pues, eh, pues a lo mejor primer primer, primer meta del de siglo XIX, eh, con la pegada de la escuela, de, de esta unación centralista, las provincias, y bueno, doy varias posibles explicaciones, antiparte de la empírica, entre cometas, ¿no? de una extrapolación de datos, con los datos empíricos. Pero bueno, y yo lo que del estadístico me diga en qué puedo, pues te equivocame o cómo se podría mejorar, ¿no? Y se contra contrimuestra de tema. Pero bueno, una cosa para pa frikis y eso es interesante. El mucho A eh, lo explica muy bien. Y como yo soy uno de ellos, pues. pues, <risa> pues sí, ya me dará, ya me harás <risa> crítica, ¿vale? Uy, alabanzas, alabanzas, todo alabanzas. Sí, sí. <risa> Bueno, bueno, no sé si tienes bella coseta más que quieras comentar sobre el libro. Pues no sé, pues que cualquier moncaíno que pueda aportar. Tengo un amigo que de, de Alcalá que el otro día se compró, lo miró y, y digo, bueno, te has leído bella coseta. Dice, sí, me lo ayudó, ya, ya tengo cien parolas replegadas más. Que a las revisar, ¿eh? no sé, todas, pero... Y digo yo, jodó. y pues, un trabajo que no acaba nunca, ¿no? No, Porque no, siempre no. van saliendo formas. ahora, pues eso, que, que estoy yo, principio. yo trabajo. O sea, que ahora hemos de compartirlo con Macsen y hacer no, no. Que estoy charlando con uno mío hijo que me pregunta si falta guaire y digo, "No, no falta guaire." Ya a ver pregunta. Sí, o si yo ahora que hemos de felon más runners, que trabajo entre todos, ha de pasar hasta un trabajo público. Y y Pues muchísimas gracias David. ya te dejo con, con los chiquez que, que vaya muy todo bueno, que continúes replegando todas esas palabras y, y como dices tú no pues pues eso que hay un trabajo colectivo que si es que seis se, se amplio todo lo que calga. Vale, pues muchas gracias a tú y gracias por el programa que nos permite charlar muchas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, y, vale. y continuamos ya rematando, te dicho con una canta de, de los archiconoisius y archisonaos en este programa, los zoo del Zaguer Disco de Raval, Ahora estén solos, que nosotros no somos solos, pero los zo cantan, cantan este temazo. Ahora estén solos. la guerra il ciuca per parlar chi insupplissi per difamari per pontificare non aguantaria ne un dia lo fisi e guida al google expert e che tue che traga nel capi del cor che fluctue e guia al capper de dor penitent e guida al cor contra il Aquelles veus o aquell soroll de sals d'impotència i ara estem sols la meua pena i jo o el crit del cor contra la indiferència Bueno, güey, como ya tosedito en principiando el programa, eh, poco resumen musical. Pues de las canciones que han ido sonando entre sección y sección, entre entrevista y entrevista, ya las he ido presentando. Hemos contado con, con grupazos, en mi opinión, pero que si sí, no va a meter música mala, sería de fatos. <risa> te abandono lo gusto musical de, de lo achén de Huesca pero bueno fuera de de más ya remata este tierra de Barrenaus que hemos charrado de tantísimas y tantísimas cosas del aragonés un mundo pues que bueno nos da tantas y tantas alegrías, pero que, que también pues que al luchar mucho, ¿no? y que al tener mucha moral y que al tener mucho presente, pues eso, pues lo, lo importante que llega nuestra luenga, lo patrimonio lingüístico que suposa y todo lo que hemos de hacer pensando siempre hizo en la luenga Y en los dreitos que tenemos todas y todos los que la charramos, las que la charramos y probamos defenderla Bueno, y eso ya está el filosófico: que, que esto es un programa de alegría y de, y de buen rollet. Así nas, que una, un mes más acaba este tierra de barrenaos. Entonces recordamos que he estado sentiendo Radio Topol, la de AFM Zaragozana, a voz da sin voz y aunque te enterarás las cosas que en veras te importan. También, que este tierra de Barrenaus no llegue a radio, versión radiofónica, doblos que lleva el mismo nombre, ya que llevo más de 10 años dando mal escribiendo en aragonés. Puedes escucharlo el programa todos los miércoles de 6 a 8 en Radio Topo. Y puedes seguirnos en los redes: en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr. Y en iVoox. E ¿Qué quieres escuchar los anteriores programas? Pues los tienes todos en oblog, los tienes en la plataforma de podcasting iVoox, e I-V-O-O-X. Y también los tienes en la web de Radio Topo en Radetopo.org. Aunque anti más te recomiendo mucho que y porque tenemos Asti o crowdfunding que fa que esto sea posible porque te recordamos que Radio Radiotopo no tiene subvenciones, no tiene publicidad lo único que tiene, a abusatras y abusatras la chen que, que nos siente, que siente esta radio, que, que, ye, que fa posible esta radio que se sienta también la aragonés en, en esta ciudad de Zaragoza y en todo el mundo gracias a, a toda la movida de esta internet Asinas que si quieres que eso contine, pues dices a unas perretas que asinas lo fas posible. En la web de Radiotopo, no más que ahí entras, pues ya te meten como puedes colaborar. Y recuerda, sobre todo, que si es farta de cuñaos, has de escuitar y leyer, tierra de Barrenaus. Nos veillemos por los retes, nos veíamos por las carreras, nos veíamos por los vas, por los festivales, por las borinas, por las charradas, por todos esos eventos que frecuentamos todas y todos los que fez parte de Terrea Barrenaus. Tornamos o mes venien con más cosetas, con no saber programada temporada y con mucha emoción. Y te os dicho, con Manuel Santillana en León de los fabulosos Cadillacs, uno de tantas de esas collas que me perdió este verano. Bueno, un recuerdo. Y que vaya bueno, TDB Believers. Manuel Santillán al León, Los Fabulosos Cadillacs. La del el león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y.